Buenas madrugadas, llegamos, una nueva cita está ya lista Un nuevo viaje por esos mundos que aquí nos gustan Está ya preparado y es un placer Encontrarnos a estas horas en esta sintonía En la radio de todos, en Radio Nacional Y hasta las 4 vamos a estar, las 3 en las Islas Canarias Para compartir este tiempo en la madrugada y Bueno, son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias Estamos ya listos, un placer para todos nosotros el equipo del programa compartir este tiempo... ...buscando sobre todo respuestas... ...a esos misterios que dicen que están... ...ahí fuera. Los saludos de Mar Casca... ...y María José Cascante... ...que esta noche controla nuestro mágico sonido... ...y queremos que conectes con nosotros... ...como casi siempre tenemos cinco regalos... ...es nuestra forma de premiar vuestra fidelidad... ...y estos son los medios de comunicación... ...el teléfono, llamada gratuita... ...900-137-137... el email espacio en blanco @rtv.es y nuestro muro de Facebook cada día con más gente saludando a todos y con algunos premios que de vez en cuando os entregamos gracias por estar ahí. Esta noche llegan invitados especiales que nos van a ayudar en esta búsqueda que casi siempre realizamos, pero antes saludar a toda la gente que nos escucha a lo largo de la semana en el podcast y a todos los que ahora estamos viendo que os conectáis en la radio online de Radio Nacional por multitud de partes del mundo. Nietzsche es un lugar que no conocemos dónde está. Saludos a todos los que estáis ahí fuera de nuestras fronteras y a los que estáis ahora sintonizados en Radio Nacional y en Radio 5. Un placer estar juntos. como el viaje tiene muchas paradas esta noche ahí van los primeros datos de algunos de nuestros destinos escuchad volvemos a navegar por el mundo del misterio pero en esta ocasión con la pretensión de acercarnos a aspectos más oscuros del ser humano Dice nuestro invitado que la historia de un país se refleja a través de sus crímenes. Estos hechos trágicos dicen mucho, no solo de quien los comete, sino de la sociedad y época en que sucedieron. Y eso es lo que deseamos conocer esta noche. Una época y unos hechos que siempre han llamado la atención. Sumérgete con nosotros esta noche en el lado más oscuro del ser humano con la intención de comprender por qué existe. Si estás listo, partimos. Un viaje diferente te espera esta noche. Y como siempre, eres bienvenido. Para este primer viaje tenemos como guía a todo, una leyenda, un compañero, Juan Rada. Buenas noches, don Juan. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, aquí deseando comunicar un poco a los oyentes pues estos misterios. que Un placer para mí que estés aquí. Déjame que te presente, aunque tendría que estar un montón de tiempo leyendo cosas tuyas, licenciado en Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid, graduado... En periodismo por la Universidad de Navarra Desde muy jovencito estuviste trabajando Como periodista de los auténticos, ¿no? Del corte y pega que eh, hay ahora efectivamente. Director de diarios como el Telegrama de Melilla El Noticiero de Cartagena Jefe de redacción de línea eh, Murcia, redactor de La Voz de Castilla En Burgos y La Voz de Almería Trabajaste también en la Caceta del Norte Bilbao Diario de Navarra y director del Semanario El Caso, aparte de otro montón de cosas Que has hecho eh, Te ha dado tiempo a hacer cositas por... Eh? Sí, con afición, con dedicación y sí. con sobre todo con muchas ganas de, de descubrir secretos, de sacar a la luz pues cosas que están ahí tapadas y que estimulan a uno a, a crecerse y a, a rematarlas en lo posible. Los periodistas de ahí antes no son como los de ahora, ¿verdad? No hay una gran total diferencia. Entonces hacía mucha calle, se desgastaba mucha suela de zapato, no, se, se iba detrás de la noticia. Año no existían gabinetes de prensa como ahora, ni comunicados, ni por supuesto internet, ¿no? Las noticias había que buscarlas a la calle. Oh. El redactor jefe decía, venga, a la calle y, vuel y no vuelvas sin nada. A buscar la vida, Y ¿no? había que volver con uno, con dos, con tres reportajes y a toda velocidad... no es como ahora que el periodista se ha hecho más burocrático, más de mesa, más de cortar y pegar, Ajá. y menos de investigar y echarle horas de día y de noche, sobre todo mucha noche que se hacía entonces. Yeah. Ahora casi todos los artículos se hacen corta y pega buscando en Internet, no se mira si esa información es auténtica, no sí. se corroboran las fuentes. De efectiva, no, se... no se contrasta y en sí. Internet, pues claro, hay mucho bulo, hay... sobre todo el tema de la crónica negra, ¿no? Eh, a gente que la acusan de crímenes que no ha cometido y demás, entonces entonces se investigaba, se seguía, no publicaba hasta que estabas firmemente convencido de que esa era la realidad. Mm -hmm. Tú has escrito algunos libros, eh, hay uno que se llama Tras la huella del crimen, eh, 50 años de misterios y casos sin resolver, y últimamente uno que a mí me llama la atención y que además es una delicia, el caso, semanario de sucesos, porque se cumplen 60 años del caso. Sí, ahora el 11 de mayo se cumplirán 60 años de que gracias a la iniciativa de aquel pionero del periodismo que fue Eugenio Suárez, uno mm -hmm. de los mejores periodistas del siglo XX, Pues echó a andar el caso y de paso se puso en marcha una empresa pionera que publicó pues una serie de publicaciones que fueron las primeras en su sector. Discóbulo en música moderna, en Velocidad en coches, Burladero en toros, vamos Cien en siete días... Fue un pionero en un montón de sectores periodísticos. Uh -huh. Pero claro, lo que mantuvo a, a flote esa, esa flotilla, es el, el, la nave de Proa, siempre fue el caso, el caso, que fue un éxito rotundo y gracias a eso permitió pues, que ese grupo empresarial pues durara tantos años. Pues estamos ya tenemos eh, cinco o tres ejemplares de este el caso y dos de esta crónica. Eh, tras la huella del crimen para sortear entre toda la gente que queréis participar 900-137-137 es nuestro teléfono Y la verdad que es un regalo increíble Pedazo libro eh, Tú fuiste director del caso durante un tiempo Sí, fui, fui corresponsal, luego fui director, en fin, esto fue, mm. fue en varias épocas ¿Salió el 11 de mayo de 1952 el primer número del caso? Eh, efectivamente, sí La historia partió de que después de la guerra civil La vacante de redactor de sucesos pues, desapareció en los periódicos ¿Por qué? Porque si nada se publicaba, pues nada ocurría. Ya. Yeah. Entonces la política de los gobernantes era eso. La última publicación que había habido era La Linterna, que desapareció cuando la Guerra Civil. Y entonces después de la guerra ya no, no se publicaban sucesos. Como mucho, pues algún accidente de coche, alguna señora que se había caído por la calle, pero... Y entonces eh, Eugenio Suárez, que trabajaba en el periódico Madrid, pues un día le dijo al subdirector Puyol, oye, que ha llamado una señora, que han matado a una vecina y tal, acércate por allá... Quizá no sirva para nada, pero acércate, ¿no? Fue el famoso crimen del Monchito. Y él fue, volvió, y la censura permitió que se publicaran 15 líneas. 15. 15 líneas. Solamente le cortaron la palabra de manchas sanguinolentas que había en las paredes, pero el libro salió adelante y tal. ya ahí conoció a Antonio Viqueira, que, era el, el que estaba al frente de la Brigada de Investigación Criminal, quizá el mejor investigador que ha tenido la policía española, y la amistad que hizo con este hombre, pues le permitió... Empezar a escribir un poco de casos, pero de casos ya resueltos, claro. Cada mm. noche se iba a la comisaría y le iba contando los otros casos que ya se habían resuelto. Entonces la autoridad lo permitía, porque decía, bueno, esto demuestra que el criminal nunca gana y tal. Y en su cabeza empezó a bullir la idea de crear un semanario de sucesos. Solicitó diciendo que era para defender la justicia, para defender el orden, la policía. Entonces le dieron el permiso, pero muy... Limitado, ¿no? Mm. Solamente podía dar dos crímenes a la semana. Dos crímenes. A la... De salida, que luego se restringió. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eh, ese, ese primer día que salió el caso, el 11 de mayo de 1952, se vendieron 13.000 ejemplares. Sí, sí, y fue la voz. Ellos eh, echaron a andar pues, en un piso que era propiedad de Eugenio Suárez, con otro compañero, José María de Vega, con otros fotógrafos, o sea, en plan de amiguetes, y pulsó ninguna. Simplemente que una marca de relojes suizos pues les adelantó. la publicidad, la campaña de un año a cambio de que figurara la contraportada entonces con ese poco dinero compraron el papel y tal y consiguieron para 13.000 ejemplares únicamente y se vendieron e inmediatamente pasaron a 30, 40, 50.000 porque además aquel verano fue muy movido y hubo temas pues que impactaron grandemente mm -hmm. hasta 400 y pico mil se vendieron sí, en la 20, en, cuando Jarabo en 1958 Pues aquel día se vendieron 480.000 ejemplares. La marca, hasta entonces, la tenía, valga la redundancia, el diario Marca, que había vendido 300.000 ejemplares, cuando el famoso gol de leyenda de Zarra a la selección inglesa. Mm -hmm. Pero el caso, con 480.000, se hizo con el récord, casi fue un Guinness en aquellos años. Yeah. ¿Y Juan, por qué crees que llama tanto la atención, o se vende tanto los sucesos, lo macabro? Porque nos gusta enterrar de esa serie de cosas. Que incluso cuando hay un accidente en una carretera, la gente va más despacio a ver qué, qué hay dentro del hombre que, que le induce a, a pararse, a... Hay un morbo, ¿no? Siempre a ver la sangre, a ver un poco la desgracia de los demás, incluso los crímenes. Se dice que incluso todos pensamos que en un momento uno puede llegar a cometer un crimen, que no lo hace, pero cuando ve en otra persona eso reflejado dice, bueno, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha dejado de hacer? Entonces se ve un poco reflejado, ¿no? Como diciendo, bueno, este no soy yo, pero puede haber sido este mi hijo, mi cuñado. Entonces hay como un interés... por ese desconocimiento que hay sobre el interior del alma, ¿no? del cuerpo humano, pero uh -huh. hay interés en saber por qué ha sido, sobre todo, la motivación. Ya. Yeah. Y es algo que sigue funcionando incluso ahora, a pesar de que la televisión nuestra, los medios de comunicación han cambiado. Hay algunos canales de televisión que utilizan ese tipo de Crónica negra y sí. son los más vistos. Sí, sí, incluso. En hay... las secciones, en programas normales, cuando por hay. Por supuesto, sí, canales monotemáticos y demás, y vamos, incluso en programas generales y tal, pero vamos, el pico de audiencia suele estar cuando dan la crónica negra, o sea, esto está demostrado. Lo único que falla en España en este momento que no hay publicaciones impresas de sucesos, a diferencia, por ejemplo, de nuestra vecina Francia. Allá sigue la revista Detective Que lleva un montón de décadas Pues funcionando maravillosamente Pero hay siete o publicaciones más de crímenes Que además de gran venta Porque van limpias de publicidad Solamente es vender ¿Por qué la gente compra esto? ¿Por qué compraban antes? Pues porque quizás también es un poco Continuación de aquellos folletines Que nuestras abuelas leían Con el Continuará y demás Entonces estos son folletines Pero de hechos reales, ¿no? Entonces la gente pues se vuelca un poco en eso Porque es, no sé La desgracia, la agresión, la sangre Pero de los demás pues, Diciendo... Podía ser mi vecino, mi compañero, mi, mi hermano. Esta noche tratamos este tema porque queremos conocer un poco el interior del ser humano y esa serie de cosas que se hacen. Pero antes dime una cosa al caso. Había un cocodrilo... Eh... Esto, algunos de nuestros clientes los jóvenes, no han conocido ese, ese periódico legendario, pero sería bueno echar un poquito la mirada atrás y, sobre todo, la gente que está interesada en parte de nuestra historia, el caso fue parte de nuestra historia. ¿Y en la redacción había un cocodrilo? ¿O pues, es una leyenda No, no, es realidad. Es que la gente, cuando habla del caso, dice, chorreaba sangre, y no piensa que no, que el caso, ya digo que en, echó a andar con dos crímenes a la semana, pero la censura dijo, no, no, esto es demasiado ante el éxito del caso, y se restringió a un solo crimen. Con lo cual, con la de crímenes que había antes... ¿Había muchos o...? Menos que ahora. Pero claro, había que elegir uno. Entonces, la labor era un poco difícil, ¿no? Pero el resto, pues, eran temas de misterio, de ovnis, que en aquellos momentos tenían mucho... Ahora nos vas a contar algunos. ...de audiencia ¿sabes? por parte del público. Pero también era época de una gran emigración rural, Entonces, a las grandes ciudades llegaba mucha población procedente de los pueblos y aquí se les daba consejos para que en cuanto llegaran a Tocha pues no les cogieran cuatro desaprensivos y les empezaran con el tocomocho, la estampita, les engañaran a la hora de alquilar un piso. Entonces, había una gran complicidad para ayudar. Complicidad que esta gente luego también redundaba en beneficio de la redacción porque te comunicaban cosas y demás. Entonces, también había pues eh, un servicio pues como de asistencia, de consultas de todo tipo y luego, en plan de benéfico, De vez en cuando organizaba cenas Para ayudar pues a desvalidos, a huérfanos y demás ¿En qué consistían aquellas cenas? Pues que en algunas casas De coches, de frigoríficos y demás Regalaban algunos objetos a cambio de publicidad mm. Entonces al final de la cena Se sorteaba esto y tal Y todos los beneficios iban para alguna obra de caridad En una ocasión pues el director puso la nota humorística De sortear un pequeño una cría de saurio africano Y le tocó mm. una señora Que era una especie de lagartija dijo ¿qué hago yo con esto? Y dijo, no, llévenselo a la redacción Que de seguro va a ser más feliz con ustedes ¿Y la lagartija que era? Un cocodrilo en toda regla Pero vamos, que en aquel momento ha apuntado maneras Y entonces empezó a andar por la redacción y demás En fin, era un aprendiz reportero de mirada seria, piel dura. De mirada seria. Sí, sí. Y andaba entre las mesas, entre las piernas de los redactores y demás. Y no, ¿No le mordía, no se metía con No, el... no, porque los conocía y tal, era serio, era responsable y demás. Era la mascota de la Crónica Negra, pero claro, fue creciendo el animal y ya lo tuvieron que poner en un acuario, donde estaba el salón de redacción, pues allá. Y los jueves, cuando se juntaba a comer, pues el, el director con todos los trabajadores y tal, pues el cocodrilo todo serio era el presidente de aquello, ¿no? Cada 15 días, pues venían del zoo pues, a limpiarle el acuario. Dos empleados, uno lo cogía de detrás del cuello, otro de la cola, y lo dejaban en el lavabo de caballeros, pues hasta que limpiaban todo aquello. Eso sí, ponían un cartel. ¡Ojo! ¡No pasar! ¡Está el cocodrilo! Pero más de una ocasión, por desconocimiento, porque no se lo creyeron, pues una vez un, un mecánico, un fontanero que estaba arreglando ya unas cosas, pues fue, qué cachondos <coughs> esto del caso, y abrió la puerta y pensaban que le iba a golpear el pobre cocodrilo que estaba allá. Entonces, claro, arremetió casi contra el mecánico que echó a correr. Al poco tiempo pasó lo mismo con un ex ministro del régimen franquista... ...que estaba en la paliza al director... ...ya no sabía cómo quitárselo... ...dijo de ir al servicio... ...y lo mandó es profesor a este, ¿no?... El del cocodrilo... El, ...estos gilipollas de periodistas... ...siempre con tontería... ...el cocodrilo detrás del exministro... ...decía el director... ...mira que un ministro... ...ahuyentarse, correr... ...por un pobre cocodrilo... Y ...es que el cocodrilo este... ...pues como estaba siempre como aletargado... ...pues cuando llegaba alguna visita o así... pues la gente podía pensar, a ver si está disecado así. Entonces el dueño, con un palo que tenía, a veces le amenazaba. Entonces claro, el cocodrilo, en cuanto veía que le apuntaban con la batuta, inmediatamente reaccionaba. Y tanto el mecánico como el ministro pues, sacaron la batuta y huyeron despavoridos. O sea, que la historia del cocodrilo era verdad, ¿Sí? no es una leyenda. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo terminó al final? ¿Se lo llevaron al zoológico? Pues sí, ocurrió. se llamaba Leopoldo, y entonces sacó una publicación que era el cocodrilo Leopoldo, que tuvo un gran éxito, porque arremetía pues, contra los tabúes, contra los... todos los intocables del país. Le supuso un montón... Bueno, ya para empezar, el número cero, que habían tirado 30.000 ejemplares, fue secuestrado por la autoridad. O sea, no salió. Y entonces estuvo una temporada y hasta que ya no pudo aguantar de secuestros y demás. Desapareció. Al tiempo volvió a salir, con el nombre ya más recortado, El Cocodrilo, y en la época que estaba yo, estuvo otra vez a punto de salir, dirigido por mí, precisamente, ya se iba a llamar El Coco, como recuerdo a otra publicación que hubo a principios de siglo, pero, en fin, la empresa ya no iba bien, no por el caso, sino por el resto de otras publicaciones, y entonces, pues, decidieron, dijeron, será culpa del Cocodrilo, ¿no?, y lo decidieron donar al zoo... Y ella estaba al lado del restaurante pues con una placa que decía donación del caso y era pues, la mascota de la prensa de la crónica negra. O sea, uh -huh. fue un investigador eso de piel muy dura y observador, pero a tope. <risa> una leyenda de nuestro país que ha retratado y ha reflejado parte de nuestra historia del caso. Dime una cosa. ¿eh, ¿Tratabais de una tía cuál ¿Cuál fue el caso? Había un planeta, creo, ¿no? Y era un, una época en la que la gente veía muchos eso. Claro, estamos hablando del año 52, que hacía cinco años tan solo, del incidente Roswell claro. y del avistamiento que hubo en Monterreynes. Entonces, claro, en España, yo recuerdo, vamos que los que éramos pequeños y tal, pues que la gente miraba al cielo, que eran tiempos que no había televisión, que no había prácticamente, salvo Radio Nacional y tal, no había distracciones en casa. Entonces, claro, este tema de ovnis, pues la gente estaba todo el mundo mirando al cielo y demás, y entonces, pues hubo contactos con el caso de gente que decía que había que había contactado con ellos y tal, que había con gente que eran gemiditas, que pues decían. El planeta Gémide estaba cerca de la Tierra, al parecer, pero tenía carestía de minerales y de ciertas materias básicas. Entonces envió algunos especialistas allá, ingenieros y demás, que vinieran a nuestro planeta para ver, estudiar, pues aquí minerales, materiales y demás que pudieran ser reconvertibles o utilizables allá. Y entonces pues un tal profesor Zoltán Dévano, con su hermano Jaime y otro amigo, pues en fin, estuvieron en contacto con estos señores. con estos alienígenas, y eh, se lo contaron todo al caso, entonces el dibujante del caso iba haciendo pues, como era el interior de un platillo volante, los cronistas decían lo que les habían contado, los medios técnicos que tenían y tal, vamos, que era una civilización muy avanzada, pero que sí nos llegaron a ver bien, porque eran como una especie de robot, o sea, eran unos seres físicos, pero con una estructura externa totalmente metálica, pues para protegerse de la atmósfera de nuestra Tierra. Uh -huh. Y había mucha gente que los veía. Había bastante gente. Ya había esa psicosis de cuando la guerra de los mundos, de, de Orson Welles y demás. Entonces, yo recuerdo que había bastante gente que los veía, que llevaba las radios, que no había tampoco el miedo que hay ahora, pues el tema de uno por loco, por chiflado, ¿no? Porque se creía que estaba viendo, pues, visitas de, de otros planetas y uh -huh. tal. Y Entonces, aquí incluso de niños me acuerdo cuando el primer Sputnik que lanzaron los ruchos y tal, pues los niños jugábamos a Sputnik y tal, y claro, el que veía un. Un, platillo, un posible platillo volante o lo que sea, pues claro, era casi un privilegiado, ¿no? Porque había visto, pues, mm. algo importante. Y el caso dedicó bastante espacio a este tema porque además era uno de los que la censura dejaba pasar. Ya que de crímenes solamente se podía dar uno, Pues este tema era interesante por cara a los lectores. Ya, ¿y tal? Mm. 60 años se cumplen de esta legendaria publicación. Y este es nuestro libro, este es nuestro teléfono. Y tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, después vamos a entrar en esa crónica extraña, tratando de conocer un poco en profundidad al ser humano. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Gracias a tu apoyo, más de 500.000 niños han recibido su primer juguete. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. con la colaboración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana. Tu juguete llega. Radio Nacional. La vieja piel de toro siempre fue un solar propicio para el pícaro. ese ser falto de honra y vergüenza según la primera acepción que le da el diccionario de la RAE Los pícaros siguen estando ahí donde han estado siempre incrustados en la sociedad y sin que nadie atisbe la forma de hacerlos desaparecer En España siempre hemos tenido simpatía por los pícaros, seguramente influidos por la imagen de aquellos pillos individualistas de los siglos XVI y XVII que sobrevivían en un ambiente hostil en situaciones extrañas y límite. Pero esa picaresca sigue existiendo en nuestros días. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas señala que el 85,6% de los españoles está convencido de que la corrupción está muy o bastante extendida en nuestro país. La palma naturalmente se la llevan los políticos. El problema de la corrupción se ve muy generalizado en los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la administración central. Y lo que es peor, parece que hay que ser pícaro, listo se dice, para conseguir las cosas. Y que a los malos las cosas les salen bien, mientras que quien actúa rectamente se le considera un bobo. Comenzamos nuestro camino tras las huellas del crimen... ...tratando de averiguar si España es un país de pícaros. Algo que queremos hacer antes de entrar en cosas más dramáticas de, de sangre y eso. ¿Ese es un país de pícaros? Sí, de siempre se ha caracterizado por los pícaros... ...pero también por mucha gente que, que han sido palomos, lilas, juláis, primaveras... Vamos, ...de gente que se ha puesto a tiro... Pues quizá por avaricia, por. Pues claro, esos timos que estamos hablando de cuando empezó el caso del Tocomocho, de la Estampita, se siguen practicando día por día Todavía en bueno. nuestra sociedad. Todos los días van con denuncias a comisaría. Hay que pensar que son los menos, porque mucha gente que, que son víctimas de estos timos prefieren no ir, pues claro. ellos han querido engañar a alguien y encima ir a denunciar pues no parece muy correcto no pero pues mm. se sigue haciendo con alguna variedad no antes simplemente era pues la lotería ahora han incorporado los cero millones y demás pero es la misma técnica mm. de engañar al al primavera o a sea, que se creen que ya pero parece que hay que ser eh, listo para que las cosas salgan bien no en esta sociedad parece que no se no se prima desde hace mucho tiempo la bondad el ser honrado el ser honesto no no por hay supuesto. que ser listo y... hay que ser listo sí ya de siempre En, lo cuento en el libro 60 aniversario el caso, era, los timadores eran unos excelentes actores que tenían preparado lo que se llama cuento corto o cuento largo el, cuen, el cuento corto, pues ese es el rápido que te hacen de la estampita de, de, incluso el trilero que es de sacarte de inmediato el dinero el cuento largo, es ese es que te ofrecen un negocio, ahora se está dando tanto con los pelotazos, ¿no? mm -hmm. son eh, ...guiones mejor preparados... ...que duran más pero al final para dar el pelotazo... ...por ejemplo ahora se está haciendo mucho... ...lo de las cartas nigerianas que se reciben mucho por ahí... ...se está engañando mucho ¿no? ...con gente que ha recibido premios y demás... ...pero tiene que adelantar un dinero... ...para pagar hacienda, para transmisiones bancarias... ...esto viene casi de la edad media... ...de un timo que se llamaba... ...el prisionero español... ...y era que un noble español... ...había quedado preso en un país extranjero... ...legalmente no había forma de que saliera... ...entonces hacía falta un dinero... para comprar a los carceleros, vamos, había que preparar en la huida. Claro, en cuanto este hombre escapara y volviera a España, pues su generosidad iba a ser ilimitada con la gente que adelantara el dinero, ¿no? Claro. No. Entonces, y esa estafa es la que se sigue haciendo ahora, pues con las cartas nigerianas y con otras cosas parecidas, o sea ya. que eso viene de siempre, pero cada vez va en incremento y la gente buena, pues cada vez puede ser más víctima de, de este lumpen que se va incrementando, pero... Día yeah. a día y... Esta sociedad nuestra ha perdido los valores y quizás se tuvieran en otro tiempo. Por supuesto, sí, porque ahora cuando vemos gente de algunos políticos o quien sea que sean, vamos a decir, hablando en su argot, forrado rápidamente y legalmente, dicen, bueno, pues, yo... ¿y tú por qué no puedes? O yo haría lo mismo. Y yo hubiera o hecho que, lo mismo, sí, ¿no? Está en su lugar. sus! O yeah. sea, lo ven casi como un mérito, ¿no? En vez de decir, bueno, qué, qué persona tan mm. censurable. España es un país de picaros. Es un país de picaros, sí, sí. 233, una y 33 en las Islas Canarias. Este era el primer apunte después de hablar del caso. Nos vamos con temas más duros, ya veréis. 900, 137, 137, nuestro teléfono esta noche. En los próximos minutos viajamos a un universo oculto provocado por el propio hombre. Un mundo donde desgraciadamente se dan cita desapariciones inquietantes, juegos siniestros, mujeres emparedadas y jóvenes cruelmente asesinados. Vampiros humanos, macabros rituales, fantasmas homicidas de carne y hueso, serial killers, caníbales urbanos y un largo etcétera de diabólicas maldades. ¿Por qué el ser humano realiza todos estos hechos? ¿Cuál es la razón que le impulsa a cometer tales atrocidades? Nuestro invitado nos ayuda mientras el enigma continúa. Tú llevas muchos años estudiando y reflejando y contando algunas de estas cosas extrañas. No sé por dónde empezar. Eh, quizá por el, los intrusos en el Panteón, que fue un caso que tú... Sí, yo era joven entonces. Esto pasó en noviembre de 1966. Yo trabajaba en Dereo de Navarra. Ya digo que entonces el suceso se daba muy poco, ¿no? Pero nos avisaron de un pueblo, de Ituren. muy cerca de la frontera con Francia, de que se había muerto pues la, la señora más importante del pueblo, la única que tenía un panteón. Y al ir a enterrarla, pues habían encontrado dentro dos cadáveres extraños abrazados, desnudos, pero en el pasillo que separa en el corredor pues, los nichos de ambas partes. Bueno, no se le dio mayor importancia. Yo me acerqué por allá y tal, y de salida decían, bueno, habrá sido un error... Del encargado del cementerio, que se le ha olvidado meterlos dentro. Pero luego se empezó aquí un poco a complicar, porque el encargado del cementerio dijo: Pues si aquí no ha habido un muerto en 15 años en toda la zona, aquí no se ha enterrado absolutamente a nadie. Y además no estaban en un féretro, estaban desnudos y atados como con unas maderas y unas cuerdas, de forma muy extraña. Entonces, bueno, todo esto en un ambiente, pues muy. Allá es una zona muy oscura, que están siempre con el chirimiri, con las sombras del monte, al lado de Zugarramurdi. Allá todavía sigue la creencia de las brujas y estas cosas. Entonces, todo eso impresionaba bastante, ¿no? Entonces, el forense no sabía qué hacer y demás. Entonces, nosotros pues publicamos alguna pequeña información. Yo llamé al caso, que fueron para allá dos enviados especiales rápidamente. Pero la cosa se empezó a complicar cuando nos llegó el rumor de que Ben Barca, el líder de la oposición marroquí... Ben Barca. Ben que estaba condenado a muerte por... Este había sido el primer presidente del parlamento marroquí con Mohamed V cuando la independencia. Pero luego ya con el hijo chocó, porque no le gustaba la forma de llevar Hassan II estas cosas, y tuvo que huir. Era el presidente de la Tricontinental, o sea que tenía un, un cargo mundial, y estaba del líder de la oposición desde París. Mm. Iba a rodar una película, y, y entonces le estaba esperando el director allá, y vio que... Eh, Era una película sobre que se llamaba Basta, ¿no?, sobre que había que terminar con los problemas en el tercer mundo y demás. Y entonces vio cómo se lo llevaban unos agentes franceses. Jamás se ha vuelto a saber nada de él. Al parecer lo secuestraron a él y luego a la secretaria. Los, les hicieron un completo, o sea, interrogatorio, tortura, los mataron y los dejaron en el lado español. Y se les ocurrió, pues, cruzar la frontera... Y meterlos allá en una tumba diciendo: Bueno, aquí no se va a morir nadie en muchos años y demás. Y lo dejaron ahí. Claro, fue a publicar esto de Ben Barca e inmediatamente, pues una noche se presenta ya la Guardia Civil en Diero de Navarra. Estaba yo en la puerta, casualmente, porque era la hora de cenar. Y preguntan por el director. Yo dije que estaba cenando, lógicamente. Preguntaron por mí. Yo me hice el loco diciendo que también se había ido a cenar. Dice: Pues mira, dígale al director cuando venga de que hay una orden expresa del jefe del Estado. De que no se publique absolutamente ni una línea de esto, una orden del jefe del Estado. Yo bueno, el jefe ¿Qué? del Estado Franco, lo que tiene. Efectivamente, claro. ¿no? mm -hmm. digo traen alguna orden así, ni órdenes ni leches y tal, que no se publique ni una línea. Y así fue, total que los cadáveres se los llevaron, nunca se, sabe, se supo dónde terminaron, la investigación que se hizo nada de nada. ¿Qué pasó? Que el gobierno español ahí sospechó que había un problema Francia, Marruecos y demás, y recientemente había tenido otro. Porque Humberto Delgado, el general Humberto Delgado, líder de la oposición de Portugal, había sido citado por Salazar para negociar en la frontera hispano-portuguesa. Se llegó con su secretaria, él vivía en Brasil, se presentó ahí y no hubo pacto ninguno. Agentes de la PIDE se lo cargaron y lo dejaron en territorio español. Entonces, claro, aquello fue un jaleo muy gordo. Viqueira, este policía que daba toda la información al caso, demostró que le habían matado a agentes portugueses, pero Fraga Iribarne dio la orden a la agencia EFE. de que no se publicara ni una línea de eso. Yeah. Como el resto de los periódicos nos alimentábamos de la agencia F, Cifra, que Monte se llamaba, pues no se publicó nada. Cuando llegó este tema de Francia, dijeron, pues esto es todavía más complicado. F F Francia, Marruecos, presidente de la tricontinental que se iba a celebrar en Cuba, entonces se echó encima un, la lápida esa que habían movido cuando apareció el cadáver y hasta ahora. Y al final, ¿el cadáver de quién era el que se encontró la...? Pues el tema se ha seguido investigando. Este es el momento en que los abogados de la familia siguen con querellas y con demandas delante de Sarkozy, porque la Unión Europea ha pedido la extradición de algunos altos eh, dirigentes del gobierno marroquí. Porque, o sea Por la implicación de esta... Porque a los testigos que hubo pues también fueron desapareciendo de forma misteriosa, ¿no? uno de un disparo a varios metros por la espalda que se suicidó así, en fin, historia muy extraña y entonces el tema se sigue sigue vigente, se han hecho incluso dos películas sobre esta historia una de ellas con guión del exministro de cultura Jorge Semprún y hoy por hoy los abogados y demás, pese al tiempo transcurrido, siguen reclamando esta historia, esto sigue vigente pero nunca se ha vuelto a saber ya ni de los cadáveres ni de aquella investigación, ni nada yeah. fue top secret y aquellos cuerpos se esfumaron en uno de los mayores misterios que ha habido políticos de aquellos años Juan, eh, se me ocurre preguntarte ¿Se llegan a aclarar todos los casos de asesinatos Y todos los casos dramáticos? No, no, no Una gran parte se quedan ahí sin resolver, sin resolver. Sí, porque muy, También por falta de medios, ¿no? Porque cuando se están investigando unos casos suceden otros y otros y otros y vamos, o sea que... Pero nuestra policía es muy buena y... Por supuesto que sí, pero a veces está desbordada porque ahora los delincuentes, ya no digamos las grandes mafias y demás, pues trabajan con medios muy sofisticados, mucho más avanzados. Ya no digamos estas mafias que se están vamos, implantando por la costa del sol y demás. Tienen muchos medios, tapan muchas bocas y es difícil llegar a tantos ya. casos, a tantos crímenes, a tanto suceso que pasen interrumpidamente. Ya. dos preguntitas de oyentes ¿Y si sabes algo del caso de un asesinato de una prostituta que se resolvió con la ayuda de una médium creo que estás trabajando en un libro sobre también prostitutas y no sí fue un caso curioso sí en Avenceña en la provincia de Pontevedra ¿Cómo te acuerdas de los casos No, no tiene, yo, déjame que cuente a nuestros, oyentes, a nuestros oyentes no tiene papeles encima, no tiene chuletas no, no, no. y tengo que no, no, no. mirarlo no, no. todo y él lo saca de su computadora y de la cabecita y lo cuenta sí. Sí. pues apareció en un monte de difícil acceso el cadáver de una chica pero estaba muerta de dos balazos pero muy bien vestida, con los brazos cruzados con flores, con ornamentos así de ritual, con velas entonces se pensó que había sido un ritual satánico que la habían matado y ese quedó el tema porque nadie la conocía pero un periodista del diario de Pontevedra que conocía a una especie de sanadora de vidente, pero una mujer seria le dijo, ¿por qué no hacemos una noche una ouija? y dijo, es que no he hecho nunca ninguna ouija vamos a hacer una ouija mm -hmm. ¿y hicieron la ouija? sí, y le dijeron, manifiéstate y entonces el vaso empieza R-O-S-A rosa que era rosa Y entonces empiezan a preguntar más cosas Y dice que ella la han matado Pero no ahí Que la han trasladado ahí Sí Dice más Que tiene una hija Dice más Que ella no es española, es portuguesa Y trabajaba en Braga En un puticlú llamado Sacarico Y da el número de teléfono Todo a través de la ouija Todo a través de la ouija Termina la sesión, el periodista se lo dice al que había llevado la investigación, a la Guardia Civil, entonces sí, saben por el forense que efectivamente que tenía una hija porque tenía una cesárea, ya empezaron a ver y empezaron a llamar a ese teléfono. Claro, no pensaron en poner un prefijo de que era Portugal. Yeah. Hasta que se dieron cuenta, fueron para allá al club y dijeron que sí, que ya trabajaba una tal Rosalía, Rosa, coincidían todos los datos que había dado pero que de vez en cuando venían dos españoles... y se iba con ellos una temporada para Pontevedra. Empecé a investigar el tema... y entonces, en mi tierra, precisamente en Navarra... en un control rutinario de la Guardia Civil, sobre ETA... pues pararon dos señores... y vieron que los carnets de conducir... había alguna ligera duda... consultaron con la central... y eran de Avenceña. Entonces, ¡oye qué casualidad! Que los traigan para aquí. Entonces, la Guardia Civil... con las fotos de estos dos detenidos... y la de la chica, empezaron a enseñarlas por ahí... Y hubo gente que los reconoció y decía, sí, si los hemos visto juntos a los tres. Al final cantaron. Dijeron que la habían que ellos tenían un negocio y querían caballar. Era gente que estaba bien situada, pero eran atracadores de gasolineras y bancos. Pero para darle la cara habían captado en un club de alterne a esta chica de Portugal, que no la conocía nadie, era la que daba la cara y se volvía. Temieron que se estaba arrepintiendo. Le oyeron una llamada extraña por teléfono y dijeron, hay que acabar con ella. La mm -hmm. mataron. en uno de sus caballos la llevaron por unos parajes muy difíciles y allá la tumbaron pues montando una especie de ritual y así se quedó la historia y estos fueron a la cárcel gracias a esta vidente que jamás ha vuelto a hacer ninguna ouija Enigmas Misterios Imaginación Espacio en Blanco En Radio Nacional. Esta noche con Juan Rada hablando de una parte oculta del ser humano, casos que tienen que ver también con nuestros temas 900, 137, 137, en nuestro teléfono. Para tener que montar, un, no sé si un consultorio, sí. tengo aquí un montón de, de preguntas sobre gente desaparecida y cosas, pero bueno. Me alegro mucho. Te ah. las pasarán a ti. Eh, me contabas otro caso, ¿no? Sí, hay otro caso también, resuelto también pues por otra vidente. Sí. Una chica de Extremadura se fue a trabajar a Zaragoza, se echó un noviete, al parecer se quedó embarazada, pero en fin, había una gran diferencia social entre la chica y el novio que era de buena familia. Entonces la familia no quería que se casara con esta, pensaron incluso pues, en que el niño regalarlo, vamos, donarlo a alguna familia que no tuviera hijos, ella que ingresara en un convento. ¿En qué año estamos hablando? ¿Qué tiempo? Pues estamos hablando exactamente del año 82. 1982. 1982. O mm -hmm. sea que ahora ha hecho 30 años de esto. Y entonces, pues la chica decía que no, que ella quería casarse, que en fin. Entonces le dijo, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Para evitar el escándalo, nos vamos fuera. Y luego el día de mañana venimos casados y hemos tenido un hijo ya dentro del matrimonio y tal, y no pasa nada. Mm -hmm. Pero el chico a los pocos días volvió. y dijo nada, dice nada, que me ha he abandonado, hemos llegado a otra ciudad y tal, me ha abandonado y tal, no sé qué habrá sido de ello. Bueno, total que entonces la madre que estaba preocupada al cabo de años una amiga de la hija le decía, "Oye, que yo tengo sueños, unos sueños recurrentes donde veo a tu hija que está como en una casa, en una caseta que está ardiendo y pide auxilio, socorro, ayúdame, que quiere salir." Eso qué raro es. Total que en Radio Cadena de Barcelona Había un programa de una vidente muy desconocida y llamó la madre. Le dijo: Mire, quería preguntar por mi hija y demás, que desapareció hace 10 años. Le dijo: No, 9. Me la va a decir a mí que soy su madre. 10. ¿Sí? vidente, haga cálculos, aunque sea con los dedos. 9. Ah, pues tiene usted razón. Y quisiera saber dónde está mi hija. Todo el mundo pensaba, pues eso, que madre soltera estaría en algún club mm. por ahí. Dice: Su hija está muerta. ¿Cómo que muerta? ¿Algún aborto así? ¿Algún? No, asesinada. ¿Cómo? Asesinada. No puede ser. Y yo, bueno, ¿y esto cómo se podría saber? Y entonces, en ese programa colaboraba un detective, Jorge Colomar, que es el mejor especialista que hay en temas de desaparecidos, de niños desaparecidos y demás. Y dijo, hombre, aquí está este eminente detective que puede echar una mano. Ah, pues sí, yo si quiere le puedo ayudar a buscar lo que pasa con la hija. La afligida madre decía, yo no puedo pagar, no se preocupe, se lo voy a hacer gratis y tal. Y inmediatamente, este detective... Uh -huh. de Barcelona, se puso en marcha, fue a Zaragoza y fue a hablar con el aludido y no, el otro empezó a contar la historia de siempre ¿no? que se habían ido por ahí, que había desaparecido que muy hábil el detective ¿eh? le empezó a pillar en contradicciones y dice bueno, no, la verdad es que fuimos por ahí y que practicamos un aborto y murió, así y, la... ¿Y qué pasó después, no, pues ya me daba en aquellos tiempos, era un delito el aborto y tal, y volviendo Pues ahí cerca de un pantano, ahí en, en Aragón y tal... Pues en una caseta que había, la dejé allá, a me vine y tal... En fin, fue una mala suerte y tal... Este ya, para intervenir en aquel caso, tuvo que contactar con la Guardia Civil... Mm -hmm. Fueron allá, pero la caseta aquella no existía... Habían, habían hecho una nueva... Empezó a mirar por allá... Y veía que había restos de, que, de madera... De que aquella caseta había ardido... Y encontró un hueso occipital con un balazo... No me digas... Sí... Un balazo... Y entonces... Lo cogieron a él, lo llevaron para allá, empezó a negar y al final sí, reconoció que con engaños la llevó a la caseta y por la espalda la disparó. No estaba muerta del todo, pero la dejó dentro de la caseta y le pegó fuego. Y la niña decía socorro, auxilio, sacarme de aquí, que es lo que su amiga veía en sueños y le contó a la madre. Gracias a esta vidente se aclaró este crimen, cuando nadie sabía que era un crimen, ¿no? o sea, era un crimen perfecto, porque en teoría nadie sabía que existía, ¿no? Y este señor ya casado con familia y tal, que llevaba, pues, una vida muy apacible, pues, su ingreso en prisión. Todo eso fue en una semana, a gracias vez, a un vidente. A veces el más allá se acerca a nosotros. Efectivamente. ¿no? Pues bueno, nosotros En el caso lo titulamos Justicia de Ultratumba. Preguntan, Juan, ¿cuál es el caso que más te ha llamado la, la atención en ese largo tiempo que has estado contando, relatando esta parte negra de nuestra sociedad? Ha habido casos que a lo mejor a uno le han dejado mal sabor de boca porque no se ha hecho la justicia de vida, ¿no? Uno de los temas... el primer tema de sangre que dio el caso en el año 52 fue el crimen de las estanqueras de Sevilla. El caso al principio, por las limitaciones que tenía... pues empezó hablando de una fortuna, de una dama que en París dejaba un legado de 200 millones a quien permaneciera un año con ella en el cementerio, vamos, eran temas interesantes pero sin sangre pero llegó el verano de aquel 52 y se tiñó de rojo en un estanco muy céntrico de la capital sevillana dos señoras mayores de 75 y 82 años aparecieron con 29 cuchilladas encima y lo curioso del tema es que nadie tocó el dinero Había mil pesetas en una caja, otro de dinero por otro lado. Hubo un clamor popular por esa, vamos, esa horripilante matanza. El gobernador civil dijo que se había que solucionarlo de inmediato y, claro, al poco caían tres mangutas. ¿Mangutas qué es, perdón? Pues, vamos, de delincuentes, de, de, de, de baja estofa, ¿no? Vamos, yeah. Pues choricetas de tres a cuarto, medio carteristas, asaltadores, vamos, lo que haya... Y entonces los pillaron. Ya, en cuanto supieron que iban a por ellos, dos vinieron corriendo a Madrid a apuntarse en la legión pero no les dio tiempo. y otro se ocultó en un pajar, la policía pegó fuego al pajar y salió. De salida negaron todo, pero luego acabaron cantando, ¿no? Vamos, la muerte de Manolete no, porque en fin, no les pillaba por aquella época, sino también. Pero curiosamente, los tres confesaron, pero eran tres versiones contradictorias. Y además, las declaraciones con una prosa perfectísima, cuando eran prácticamente analfabetos. Entonces cundió el clamor en Sevilla de que esta gente era inocente, de que la autoridad quería... Yeah. cargarse el mochuelo y para adelante entonces hubo peticiones de indulto un montón de circunstancias pero la justicia fue implacable llegó al juicio y tal y se les condenó a muerte ellos ya viendo que tenían que esta vida ya no existía para ellos se volcaron en la otra tenían las celdas llenas de de, de, de rosarios de estampitas de cirios y tal y ya entonces ellos fueron hasta el pie del patíbulo diciendo que sobre todo uno de ellos era el Tarta que se ha hecho muy famoso y dijo, «Soy inocente del asesinato de estas tres mujeres, pero pago por otros delitos y por la mala vida que he llevado». Mm. O sea, los tres reconocieron que incluso la muerte era justo para ellos, pero no por ese tema, ¿no? Los juzgaron y tal, y los ejecutaron. Mm. Por cierto que el verdugo, como era costumbre, pues apareció borracho. A veces les hacían beber bastante... ¿Como era costumbre? Sí, mm. para que no se echaran para atrás a última hora, antes de apretar el garrote. Mm. Entonces, encima este, que era delgadito y tal... Pues fue, un, según los abogados, un espectáculo espantoso, porque murieron entre terribles convulsiones. Total, y ahí se quedó el tema. Los abogados han seguido investigando, alguna ha publicado un libro y tal, y hace unos años, Pedro Costa, cuando dirigió y produjo la serie La huella del crimen, antiguo director del caso, precisamente, uh -huh. de donde sacó, de cuyo archivo sacó guiones y se inspiró para esto, contactó con el padre, con un capuchino... ...que era el que les acompañó... ...en los últimos días... ...el que fue su alivio... Su... ...el que estuvo... ...hasta el pie del patíbulo con ellos... ...y... ...este quiso contar algo... ...ya había colgado los hábitos... ...y dijo que casi 20 años después del crimen... ...se presentó un señor... ...como un buen porte... ...en el confesionario... ...y le dijo si sí, ...iba a guardar el secreto de confesión... ...le dijo que sí... ...entonces dijo... ...es que tengo algo encima... ...que no me deja vivir... ...yo maté... ...a las estanqueras... ...y le explicó con todo detalle... Cómo había cometido el crimen. Entonces, este señor, este es franciscano, uh -huh. se lo contó a Pedro Costa. Pero claro, le dijo eso: dijo, yo cuento la verdad. Pero no puedo decir, decir la persona. ¿no? no puedo decir la persona ni los motivos. Pero eso sí, quiero reivindicar históricamente a, que, a aquellas personas. Luego, claro, ya vinieron las teorías que se sospechaban de que esto podía haber sido consecuencia de la guerra civil. Después de la contienda. Ellas, que eran muy falangistas y demás, habían delatado a gente de izquierdas que había acabado en el paredón. Entonces se piensa que el hijo de, la, de alguna de aquellas víctimas, esto lo puso Alfonso Grosso en sus libros, se vivía en el extranjero, dijo, bueno, la venganza es un plato que se sirve frío. Montó la cuarta en su país, vino, ejecutó con una rabia terrible y se fue. Porque ningún abogado, ningún especialista puede entender que unos vulgares chorizos, metan 29 cuchilladas y no se lleven dinero yeah. el chorizo quiere el dinero empuja a lo que sea y se va entonces son estos crímenes que han quedado por ahí estas ejecuciones que dicen bueno hay unos asesinos mientras que están riendo impunemente igual que pasa en el tema que hablamos antes de los galindos también yeah. en la misma Sevilla yeah. Antes de introducción que estás esperando, ¿estás a gusto? Sí, sí, perfectamente. Nos quedamos un ratito más, ¿vale? Sí, sí, encantadísimo. Eh, hay un caso que el otro día hablábamos con algunos compañeros, es el, el espectro del hostal. Se ha hecho una película sobre ello, sí. pero tú lo recogías en sí. extraña historia esta, ¿no? Sí, esto fue eh. en La Unión, que es un pueblo nos de. Nos la... quedan tres minutitos, eh, sí. para que sepas, antes de las noticias. Sí, pues en La Unión, que es un pueblecito ahí muy pegado a la manga, en Murcia y tal. Y este, el cónsul, que había, este, había ocupado estos cargos y tal en países de Sudáfrica, tal, pues era un hombre muy misterioso que, ten, que vestía con, con ropas un poco a la usanza africana y tenía un, un hostal precioso con habitaciones. Con que se llamaba casa. el cónsul, ¿no? Que se llamaba el cónsul, porque todo el mundo le llamaba el cónsul. Y de noche solían ir golpes mm. en la puerta. Había veces que estaba la policía municipal cuando hacía la ronda que entraba a tomarse un café y tal, y oían, oían golpes. Salían corriendo y allá no había nadie. Entonces, claro, la gente empezó a temer, a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, eran unos golpes extrañísimos y tal, y se empezó a hablar que había fantasmas. Total, que una noche que estaban haciendo la ronda, los policías van allá y se encuentran la puerta cerrada. La puerta cerrada que llaman que el cónsul no está en el pueblo, entonces uno de los agentes fuerza una ventana, entran y lo encuentran acuchillado al lado de la barra. Pero estaba todo herméticamente cerrado. O sea, desde dentro, o sea era imposible salir nadie. porque estaba todo cerrado, y dicen, bueno, era casi como una novela de estas de Agatha Christie, ¿no?, que dicen, ¿por dónde ha habido el asesino?, mm. ¿por la chimenea?, ¿por dónde?, entonces fue un tema que ha quedado sin resolver, que jamás se ha sabido quién es el asesino, se han hecho psicofonías, se han hecho ouija, se han hecho de todos, ha habido fenómenos paranormales, pero es un misterio que ha quedado hoy de quién lo pudo matar de dentro y sin abrir ni puertas ni ventanas, porque estaba todo estaba con todos los cerrojos pasados, ha podido salir de allá, además en una hora apunta punta, por la noche. Ya. pero era un momento que no había clientes que no había nada, o sea que ¿quién lo mató? otro crimen sin resolver hay un compañero que ha hecho una película lo que nos contaron las voces que trataba un poco ese tema dos minutos, eh, juegos de rol, juegos siniestros también habéis recogido en ese trabajo ¿no? sí Pues a, hubo un crimen en, en Barcelona también, pues hay una chica, una colega nuestra, una periodista, que unas compañeras de un grupo de escalada con el que iba, pues también empezaron a hacer unos juegos de, de rol. Primero los mandaban unas consumiciones, en fin, un poco para trabar amistad. Y de pronto un día era bibliotecaria, dijo, bueno, luego vendré a por el abrigo, que voy a, ir a la biblioteca, que pasaban los días, que no volvía, y apareció, pues en casa de una amiga, pues en el patio, muerta totalmente. O sea, la habían tirado desde arriba. Entonces hubo unas detenciones, se sospechó, a su amiga se colgó, en la cárcel se colgó, y dijo que el asesino no es el que mata, sino el que lo, lo planea, ¿no? O sea, dando a entender que una cosa es el ejecutor, sí. pero otra cosa es el autor intelectual. Pero esta se suicidó y no se subo nada. A parecer, era un juego de rol, donde se pasaron, murió, le dieron descargas en los pezones, a ver si reaccionaba y demás, y no, la mujer no volvía en sí. Entonces optaron. ...por subirla a la terraza... ...y arrojarla fríamente al patio... ...y dejarla ahí... ...otro crimen que tampoco se ha aclarado... ...porque aquella señora que murió... ...dejaba bien claro que ella no era la autora intelectual... ...hubo otros dos detenidos... ...faltaron pruebas... ...quedaron en libertad... ...y ahí se ha quedado por pues, la historia de esta chica... ...que era periodista, que era poeta... ...en fin, una persona muy querida ya... ...incluso hay un círculo de amigos... ...hay una web y tal... ...que la gente se acuerda de ella... ...pero que otro crimen que... ...misterioso y que sin resolver también ¿Aún en nuestros días quedan muchos sin resolver? Sí, sí, hay muchos crímenes sin resolverse sí. Lo que pasa es que ya el tiempo va pasando, como decimos antes, y cada vez cuesta más. <coughs> Las, eh, acabamos antes de los galindos, pasan los años, entonces cada vez se va intoxicando, vamos, el sitio. Yeah. Eh, cuesta más encontrar pruebas fehacientes para condenar a esta gente. Entonces, sin contar que a veces ya pasan tantos años que los prescriben y es difícil ya arreglarlos. Ya, yeah. tenemos que hacer una pausa. Sí. Y estamos con este primer tema con Juan Rada, un periodista de los de raza, de los de auténticos, y celebrando el 60 aniversario de ese periódico El Caso, con un libro que ha escrito... Bueno, un libro es, yo qué sé, como un almanaque, yo no sé cómo llamarlo. Sí, es que hemos tratado de reproducir a formato facsímil cómo era aquel periódico. La ah. gente, todo el mundo recuerda el nombre del caso, pero no sabía cómo era, entonces queremos que vean sus portadas, ah, aquí sus anuncios, sus consultorios, 60 aniversario del Caso, pero tal como era El Caso. ahí lo tenéis para verlo 900-137-137 en nuestro teléfono este es uno de los regalos que tenemos enseguida volvemos si nos da tiempo Matías Estefano va a visitarnos hablaremos de Challenger y os vamos a dar una respuesta también al único hombre lobo español uno de los primeros expedientes X con pruebas de que quizá no es como nos han contado la historia esto es Radio Nacional de España Nos no vayáis tenemos mucho que contaros aquí en el espacio en blanco todavía mundos Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias se pone en marcha esta segunda hora de esta segunda cita del Espacio en Blanco, esto es Radio Nacional y esta noche estamos caminando tras la huella del crimen y celebrando ese 60 aniversario del caso con nuestro primer invitado Juan Rada, 900-137-137 nuestro teléfono, este es uno de los regalos que tenemos, un libro que merece la pena por si queréis intervenir esta noche. Esperando, tenemos a uno de los invitados que nos habéis pedido que viniera, Matías Estefano. Vamos a decirnos a tiempo, enseñamos a hablar del Challenger y vamos a descubrir un misterio que tiene que ver con ese hombre lobo español, Manuel Blanco, Roma Santa. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, seguimos contando alguna historia más. No sin antes saludar a un montón de gente que nos está escuchando, sobre todo gente de los cuerpos de seguridad de nuestro país, a los cuales le agradecemos su trabajo y que están escuchándonos esta noche. Saludos, buen trabajo para todos. Son muchos los hechos dramáticos que nuestro invitado ha recopilado en este trabajo Desde extrañas desapariciones hasta casos de canibalismo Pasando por extraños espectros en panteones hasta vampiros humanos ...se trata de una radiografía de nuestro tiempo... ...y de algunos seres humanos... ...tratemos de conocerlos... ...un poco más. Para ello nos ayuda Juan Rada, nuestro invitado... ...preguntan antes de nada los libros que has escrito... ...que hay mucha gente interesada... ...aprovecha para... ...ya que tú no haces mucha publicidad de ti mismo... Como hacen los buenos periodistas, aprovecha Hombre, yo, el libro que más ilusión me hace Este último que he hecho 60 aniversario del caso Porque ha sido un esfuerzo que hemos hecho conjuntamente Grupo Editorial 33 y yo Para que la gente, como decía antes Pueda ver, pues, cómo eran aquellos tiempos No solamente la crónica negra Sino, pues, los anuncios que había entonces Que ahora extrañarían, ¿no? Pues, cursos de hipnosis Aprenda a disecar. Toma ya. Cursos de corte y confección. Todo por correspondencia, ¿no? Ajá. Aprenda a construir receptores de radio. O sea, es curioso estas cosas. Consultorios, pero no sentimentales como ya ahora, sino consultorios donde la gente exponía sus dudas. ¿Dónde me puedo colocar? ¿Dónde puedo comprar un piso, no? Entonces había Peggy. que era un poco pues la Mari Francis de la prensa impresa nuestra, que era la secretaria de redacción, y contestaba todo esto. Entonces, en este libro he tratado sobre todo pues de completar otras cosas anteriores, como quise hice antes de traer la huella del crimen y otras cosas que he escrito. Pero ya digo, este último libro es el que más satisfecho, no porque tenga mucho texto mío, sino porque tiene mucha imagen y representa, reproduce aquella España... pues que hemos vivido todos, sobre todo los que somos mayores, pues nos traen recuerdos, nos traen nostalgias, y por eso, en fin, yo sé que a la gente mayor, pues le gusta este tema. Conocer una parte de nuestra de historia. Parte de esta historia. reciente. Vale, vamos con otros casos. Eh, hablas del caso de, de pa el papillón español, ¿quién era este, este colega? Se llamaba Rafael Bueno Latorre, y estaba ap apodado. Qué buena memoria tiene el colega, sí. tenéis que verlo, os digo que no tiene nada encima, y le das un caso y ¡pum! Era el ca Cañameras, este era un atracador de bancos, pero vamos, este era el rey de las fugas, era, vamos... con más mérito delincuencial, claro, que papillón, ¿no? Este, vamos, estuvo detenido en Barcelona por atracador, se escapó, lo metieron en la cárcel de Burgos, se escapó, pero claro, se escapaba matando gente. En la cárcel de Burgos mató a tres policías, lo volvieron a meter en la cárcel de máxima seguridad, entonces, que era Carabanchel, también se volvió a escapar, ¿no? Esperó una noche que había una fiesta, se disfrazó de funcionario, salió, era un hombre, era un hombre, pues eso, una fiera nacida para ser libre, Pero eso sí, que no reparaba en matar. A dos compinches, por ejemplo, que creía que le habían delatado, pues los mataron, y además le dijo a sus ecuaces, enterrarlos boca abajo, por si renacen, para que escarben para abajo. ¿no? O sea, no reparaba en matar. Entonces era, fue el rey de las fugas. No es muy conocido porque, en fin, se silenciaban estas fugas, quizá dejaban un poco en duda la... Pues no sé, la política penitencial no, sino de seguridad que había yeah. estas prisiones, sabiendo quién era este, porque claro, este ha tenido muchas fugas, más que el lute y mucho más grave, ¿no? Yeah, discúlpame, ¿qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de los años 80, estamos hablando, o sea, yeah. pero es que luego este hombre, claro, cruzó la frontera y ahí se pierde un poco la pista, entonces dicen, no, ha desaparecido, no, no ha desaparecido porque la han visto por Barcelona, se ve que de vez en cuando viene, pega un palo y se vuelve a escapar por ahí, entonces dicen que está en Marsella, rodeado con algunas mafias y demás, pero vamos, es un hombre, pues de leyenda, de leyenda delincuencial, ¿no?, pero un hombre que ha desaparecido, su nombre está desaparecido, está ignorado, ¿no?, y es... vamos, quizá, pues, el, podríamos decir el enemigo público número uno que tiene España, mucho más porque ha cometido muchos más crímenes pues que Antonio Anglés cuando mató a las niñas y demás, este mataba a sangre fría a compinches, a funcionarios a policías, o sea, Mira. ha sido un, un asesino, pero siempre para ser libre, y para eso ha valido Porque no ha reparado el medio y siempre ha preparado muy, muy bien las fugas. Yeah. Hablamos de otro asunto, tres y 12 yeah. una doce y 12 en las Islas Canarias, vampiros del siglo XX. Hay, vamp hay vampiros. Claro, la, todo el mundo se remonta a la historia de la vampiro de Barcelona, Enriqueta Martí, pero sigue habiendo, ¿no? Porque luego, vamos, eh, ha habido estas historias, porque la gente dice, por ejemplo, yo que bajo mucho a Málaga, pues hablan allá del tío Mantequero, y se creen que es una leyenda, ¿no? Pero el tío Mantequero realmente existió, aprovechando unas fiestas que había allá en la ciudad, pues secuestraron al niño, tiene un señor que estaba vendiendo golosinas en un puesto y tal, al poco le cortaron a este niño el cuello, bajo un personaje allá de un gran carruaje, consumió la sangre, nunca se ha sabido quién era. No me digas. Trincaron a los sicarios, que a saber si eran o no eran. Hubo tres señores que los detuvieron, que han estado en la cárcel, pero nunca se supo. Le echaron la culpa a un torero que se tuvo que retirar de los ruedos, precisamente mm. porque sí. estaba tísico. En aquellos años se consumía sangre infantil porque la gente creía que esto combatía... ¿Hablamos de qué años? Otra vez te voy a preguntar fechas. Esto ya fue en 1917. Esto fue. Yes. Y El torero era Rafael Gómez Brailey. ...que era un torero mate de mucho dinero... ...porque su madre era americana y tal... ...pero luego se demostró... ...murió al poco que él era inocente ¿no?... ...y no se llegó a aclarar esto... ...si sí se aclaró por ejemplo el... ...diez años más tarde el estripador de Avilés... ...que era un indiano... ...que había contraído la enfermedad en Cuba... ...y cuando vino aquí... ...pues allá algún monje negro... ...le había dicho que ingiriendo sangre de jóvenes... ...pues podía recuperarse ¿no?... ...y cogió a un niño... ...también le sacó la sangre... ...se sospecha que también mató a alguna niña más y tal... ...pero tenía una cicatriz que le cruzaba la cara... ...y eso lo acabó delatando... ...también a finales de los 20... ...estuvo también el niño de Capellades... ...que lo mismo, lo cogieron, le cortaron el cuello, ...consumieron la sangre... ...acusaron a dos inocentes, pero en fin... ...pensando en lo del crimen de Cuenca... los tuvieron que poner en libertad porque esa noche no estaban en el pueblo es otro crimen sin resolver y vamos y si miramos ahora crónicas de la revista Estampa y tal de los años 30 pues se ve como la gente iba al matadero de Legazpi pues a ingerir pues sangre de animales y demás pero muchos porque no tenían medios para pero en fin ha seguido habiendo casos de estos de gente que ha seguido ingiriendo carne sangre humana sobre todo mm, hay muchos más casos de lo que creemos ¿no? ha habido casos sí que han estado sí. yo había, había escuchado eso de que iban al matadero al matadero mm, iban efectivamente a beber Iba la sangre amarillentos y tal a beber la sangre pero mm. desesperados porque pensaban que esa sangre les podía revitalizar ¿no? Entonces, en fin ya lo vamos a hablar también del caso de Gador aquel también que mataron también un hacendado pues encargó al moruno que matara a un niño también para lo mataron delante suyo para ingerir la sangre e incluso con la grasa del, mm. del difunto le dieron friegas pero vamos yo sé que hasta hace poco y tal me han contado de casos de gente de llevar encima tubos de ensayo con sangre humana o sea que ¿Sí? ¿hay casos de esto? ¿sí? increíble Otro aspecto de los seres humanos, y a nosotros no nos gusta hablar mucho de estas partes tan oscuras, sí. quizá, luego te preguntaré, por qué su, su, bueno, ¿por qué hacemos, llega a hacer la gente estas, estas cosas? Canibalismo, ¿hay casos también que recoges en tu trabajo Sí, sí, ha habido, de caníbales. y además han sido recientes, o sea, no estamos hablando, porque en el tema anterior de la sangre nos hemos remontado quizá un poco a los tiempos que había mucho tísico enfermo, pero el canibalismo no, hubo un caso, por ejemplo, en Alicante, de que un, una pareja inglesa hicieron amistad con otro inglés y demás, el novio se tuvo que volver a Londres y tal, y entonces pues la, el, el amigo se quedó con esta, y a poco desapareció la mujer. No se volvió a saber nada, hasta que bueno, sospecharon la familia, lo acusaron y tal, y entonces el tío ya vino a confesar de que él había venido aquí a matar homosexuales y a comer carne humana. Y entonces su teoría era que el, tuvo una discusión porque estaba viendo la televisión y vemos el sol, habría que matarlos a todos, pero tú qué dices, si es que a mí Dios me da órdenes por la televisión para que mate. Entonces la golpeó a ella, la mató, la cuarteó y se la fue comiendo. Entonces ese cadáver no ha aparecido jamás. La prensa inglesa se hizo mucho eco de esto, le llevaban el caníbal de la costa. Pero claro, se agarraba a este tema, igual que su abogado, de que si no hay cuerpo del delito, no hay crimen. Y entonces, entonces claro, el, había mucho miedo pues a, a condenar, como decidiríamos, sin haber cuerpos de delito. Porque claro, la primera condena que ha habido aquí en la democracia, sin que haya cadáver, fue la desaparición del nani. Y varios policías fueron a la cárcel, pero el cuerpo del nani no ha aparecido jamás. Entonces, en este caso pasó lo mismo, pero se le acabó condenando. Pero no apareció jamás el cadáver por ningún lado, y él reconoció que se le había comido. Pero es que casi a la par, en Albacete, otro alemán errante. Pues también quiso mató a una persona en Jumilla, mató a otra en Férez y demás, y cuando lo, lo pillaron descubrieron que en la fiambrera llevaba filetes de carne humana, oh, o sea, mataba a la gente, iba por el, por el campo y tal, iba ingiriendo carne humana. cuando fueron a detenerlo, fue costó muchísimo, porque cogió un coche, intentó matar con el coche al, al policía municipal, lo tuvieron que coger a punta de pistola y tal, pero vamos, mató a dos personas, pero le pillaron filetes y demás. O sea, que pudo matar a más gente, y se sospecha que en Alemania, antes de venir a España, ya había practicado ya el ves. canibalismo. A punto de terminar. O sea, canibalismo urbano, pero real, de... Están en la cárcel ahora mismo esos dos caníbales Ya, te digo, a punto de terminar Y antes de que nos cuentes otra historia que has vivido tú de cerca ¿Por qué la gente llega a hacer estas cosas? Pues a veces dicen que las cabezas no están bien Pero yo creo que la gente es consciente de lo que hace, ¿no? O sea, dicen que son psicópatas Pero vamos, el psicópata es totalmente responsable de lo que hace O sea, lo que pasa es que no sienten dolor No sienten pesar, no sienten arrepentimiento, ¿no? Entonces yo creo que no se valora la vida humana de los demás, ¿no? O sea, es una postura totalmente egoísta Y deshumanizada, o sea, porque más que hombres podemos calificarlos de, de bestias yeah. y no hemos aprendido nada desde, hace, de, desde que éramos, andábamos por ahí en las cuevas matándonos unos a otros en las diferentes guerras el ser humano no ha aprendido efectivamente, nada efectivamente, las guerras siguen, los asesinatos siguen los secuestros siguen, no se ha avanzado o sea, la sociedad, incluso a veces, pues, no sé el hecho de que la gente ingiera sustancias y que haya abuso alcohólico y tal, pues igual induce más también a que se cometan crímenes de este tipo uh -huh. Por ejemplo, cuando la ley seca americana, en parte, fue motivada para evitar reyertas, para evitar crímenes y tal, con lo cual el gobierno pensaba que hacía un favor a la sociedad, pudiendo controlar mejor, pues, los... agravios, vamos, los, los ataques de ira que podríamos denominar, yeah. pero ahora tenemos estos casos que ha habido últimamente de un señor que entró en Bilbao y empezó a matar gente en un bar, otro en Valencia que empezó a, también a matar a los vecinos, uno que entró aquí en una iglesia de Madrid y mató a una embarazada y tal en fin, eso se llama el fenómeno AMOC que dicen que es un estallido de rabia, ¿no? y que antes no pasaba, pero ahora por circunstancia la gente sale y mata lo que es peor indiscriminadamente. Ya, en España, fíjate por ahí fuera también, ¿Sí? en Estados Unidos, quizás sea porque estamos desde muy pequeñitos viendo violencia, series de televisión, que la muerte, bueno, yo no sé cuántas muertes se puede contabilizar uno cuando ve una película de cualquiera, ¿no? Efectivamente. esas series americanas, ¿no? Claro, al caso, por ejemplo, cuando ya incluso le quisieron prohibir ni un crimen a la semana, cero, Y pidió el dueño censura eclesiástica Dijo la censura eclesiástica que efectivamente Que era mucho más peligroso Lo que se veía en las películas Porque a veces el criminal ganaba Mientras que en el caso un solo crimen El criminal perdía y la justicia y la policía imperaba O sea, era casi edificante En contra de las películas americanas yeah. Antes de marcharte no quiero que te vayas sin contarnos También una historia de fantasmas Que tú, vivi tú viviste en el Reina Sofía Eras, ¿Estabas trabajando allí? Sí, estuve 19 años de responsable del gabinete de prensa por las tardes Tarde noche, que era cuando las fantasmas podían aparecer ¿Y qué pasó? Bueno, la historia es de que ese ese centro Antaño fue un hospital ¿Un de hospital. caridad Tremendo ese hospital, yo llegué a conocerlos sí, Pero con un historial de siglos y siglos Antaño allá fue una especie de manicomio Donde ingresaban locos Locos, pero as, locos asesinos, haya habido ejecuciones, allá se concentra mucho dolor, mucha rabia, mucho de todo. No sé si recuerdo que había redes en, en las escaleras para que la gente no se pudiera tirar. No sé si era una imagen que tengo de allí o de otro lugar. ¿Lo recuerdas que hubiera redes en, en, el, en el hueco de la escalera para que la gente no se pudiera ¿Hubo tirar? Hubo un tiempo también, pero también hubo temas de obras, también hubo medidas de protección y tal. Lo cierto es que una noche los vigilantes, haciendo. Bueno, para combatir un poco, pues el. Sombrío de la noche y tal, hicieron una ouija para que Ajá. se manifestara. Hay algún espíritu y se manifestó A.T.A. Ata, que se ha quedado con el nombre de Ataulfo. Ata. Se ha investigado ese nombre y efectivamente Ataulfo, que luego se ha hecho, estuvo el grupo EFTA y demás, dijo que era un loco peligroso, que había asesinado gente y que había muerto ahí. Entonces, eso ya empezó a cundir un poco, pues, poco de psicosis, pero yo he visto a empleadas, a señoras de la limpieza, que cuando oscurecía, me decía que por los pasillos veían, por ejemplo, a tres monjas de la caridad, que eran las monjas que llevaron ese hospital, que iban paseando por el pasillo, en silencio, con el tintineo de grandes rosarios, y como en oración. Solo que al llegar al final del pasillo ya, pues se fundían por la pared. Y otro caso era que también señoras de la limpieza, que iban por la mañana... Antes de que se abriera al público, veían en el patio central, al lado de la escultura de Botero y tal, pues como un señor, no vagabundo, sino como una especie de mesiánico, un moisés y tal, que estaba apaciblemente allá, y al rato ya, cuando se abría el público, desaparecía. Se habló de un intruso, era muy difícil, que con las medidas de seguridad extraordinarias que hay ahí pueda entrar nadie de la calle, y además en invierno no va a entrar a sentarse en un banco al, al ralentín. O sea que. Y entonces era una, una aparición que había por las mañanas y que desaparecía. Entonces, y ha habido, y ha habido gente pues que ha notado sensaciones, presencias, había mí me venían, oiga que en el servicio de señoras y tal, no hay nadie, porque era las 9 de la noche, había golpes, íbamos para allá. Oye, había golpes. Dábamos la vuel daba vuelta al otro lado y al otro lado no había nada. Pero golpes había. ¿Tú los escuchabas? Yo los escucho. Estábamos la señora de la limpieza y yo solos. Porque a las nueve de la noche se cerraba todo hermético. Claro, la, la, la señora pálida y demás. Incluso hubo alguna vigilanta que tuvo que pedir la baja. Porque había ascensores que se ponían en funcionamiento solos. Y, en fin Y esto, vamos, estuve investigando y demás. Y no hay una explicación así lógica. Lo que sí hay, pues que debajo hay un enterramiento muy grande de gente... cuando el Centro Nacional de Arte se reconvirtió en museo, pues aparecieron muchos cadáveres y demás. Porque, claro, todos estos locos, todos estos enfermos, toda esta gente que... Incluso hubo una monja que no aguija, pues también apareció, Fray Alfonso de Los Ángeles, y contó pues, historias de allá. E incluso no se sabía exactamente cuándo se había creado el museo. Y apareció un médico que estuvo ahí en los años 30, poco antes de la Guerra Civil, que murió por una infección que contrajo ahí, y daba una serie de datos... Sobre el origen del museo Que luego se han comprobado por investigadores Y efectivamente eran exactos Todo esto obtenido gracias a una ouija Que se hizo en los sótanos allá Qué misterio. O sea que el misterio Existe ahí Juan, te de, tengo que darte las gracias. Eh, forma de ponerse en contexto contigo hay mucha gente que quiere preguntarte sí. cosas, que quiere saber cosas del libro, que quiere saber del caso. ¿Cómo se puede? Tienes una página web. Sí, yo tengo una página web que es juanrada.com y también a gente que esté interesada por el libro, pues es grupoeditorial33.com que todo lo que reciben, pues también me lo pasan. Uh -huh. O sea que tanto en Juanrada.com Como en Grupo 33 Editorial 33.com Pues pueden contactar con nosotros Y contestas a todo el mundo Yo contesto absolutamente a todo el mundo Y si ponen dudas o cosas Pues yo investigo O sea encantado en hacerlo Porque en fin Es un tema que merece la pena Tanto para los oyentes Para los seguidores de la crónica negra y del misterio Como para ti, para mí, que somos profesionales. Sí, señor. Gracias por el ejemplo de periodista de raza. Eh, espero que vengas más veces al programa. Por supuesto que sí. Ojalá vinieras, ¿no?, para contar este tipo de historias, sino otro tipo de cosas que no tuvieran que ver con la crónica negra, pero desgraciadamente el ser humano no aprende, no aprendemos. Pues sí. Esta fue la historia del caso, porque pasaba y seguirá ocurriendo. Ojalá dejar de ocurrir. Gracias. Un placer, maestro. A ti, Miguel. Buenas noches. 3 y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, quedan todavía algunos temas. El Challenger nos espera. Escuchad. El 28 de enero de 1986 se produjo una catástrofe que casi todos pudimos ver en directo, casi en directo en la televisión, era el Challenger Y tenemos para hablar de ello a Carlos González Pintado. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Eh, asesor científico eh, de el, esa exposición que se está haciendo en NASA, la aventura del espacio. Y alguien, estaba leyendo aquí, y alguien que ha estado 43 años, has estado trabajando ahí en la NASA... Sí, tuve la suerte de llegar con el primer vuelo tripulado de un Apolo y, y lo he dejado hace unos pocos de meses. Eh, un, fue una aventura, la tuya. Estu, est, estuviste viendo cuando, estabas allí presente cuando ocurrió este, este desgraciado accidente. Estaba presente, lo que ocurre es que nosotros no lo vivimos eh, en directo, quiero decir en directo eh, viéndolo por televisión, porque lo que nosotros estábamos era ocupados preparando el equipo para recibir las señales del Challenger. Uh -huh. eh, si quieres te pico un poco así por encima. Como... Sí, dime, dime. Bueno, eh, unas ocho horas antes o así empezábamos a hacer las preparaciones, eh, nos asegurábamos de que eh, todo el equipo funcionaba como debía y... Alrededor de media hora antes del lanzamiento ya poníamos la antena mirando al horizonte hacia el sitio donde esperábamos que saliera el vehículo y para captar su señal. Eh, obviamente en, en, en los circuitos de voz pues había la algarabía propia de un lanzamiento, de pues se había a los diferentes equipos de Houston eh, verificar que todo estaba bien, luego sí. la cuenta atrás, en fin. Eh, en el momento de que empieza la cuenta atrás, pues ya mmm, la tensión sube, todo el equipo de operaciones estábamos especialmente atentos a lo que ocurría, Dan eh, dicen que, des que el despegue es correcto, eh, que todo va bien, eh, y de repente hay un silencio impresionante en las líneas de voz, eh, la estación que tenía que recogerlo antes que nosotros, o ver la señal antes que nosotros, era la estación de las Bermudas. Hmm. Eh, lo normal es que oyéramos por los circuitos de voz Pues que las Bermudas habían reci eh, eh, adquirido la señal Y no se oía absolutamente nada eh, Obviamente pensamos que había habido un fallo de los circuitos de voz eh, Si bien parecía que todo estaba normal uh -huh. Así que me atreví a preguntar a Houston que qué ocurría Y, qué te y la respuesta fue extremadamente lacónica y además extremadamente corta Uh, dijeron: We have a major contingency, uh, que de, de alguna manera viene a significar algo así, como tenemos una contingencia excepcional. Yeah. Y no dijeron absolutamente nada más. Duró ese vuelo 73 segundos como tengo yo aquí. Sí. Y hay una mucha controversia tratando de sacar datos en internet, hay montones de cosas como si, bueno, casi nadie vio el accidente en directo, cuentan, sí parece ser que lo vieron los niños que porque iba una profesora en el en ese vuelo, ¿verdad? Parece que sí lo vieron en directo los alumnos de la profesora, lo cual sería increíble para ellos, pero eh, las emisoras de televisión estaban ya un poco cansadas de estos lanzamientos porque había habido muchos y casi no había ido bien directo hasta que se dieron cuenta que estaba ese accidente y ya pincharon la señal. Dicen que el Challenger explotó por un problema con las juntas históricas. No sé si luego te dijeron o te dieron alguna explicación de ese accidente. Digamos que se creó inmediatamente una comisión de investigación. Uh... No es lo mismo un accidente de un vehículo robótico, que tiene su importancia porque vale muchos millones de dólares, que un accidente en donde van siete personas. Eh, el, el tema es totalmente diferente. Eh, NASA inmediatamente suspende todos los vuelos y necesita averiguar qué pasó. Yeah. Ahora imagínate por un momento en una explosión de esa categoría, cómo vas a recuperar ningún trocito que te pueda dar una indicación clara de qué fue lo que pasó. Ajá. Eh, se dice que la tripulación no murió al instante. Es una una onda que hay por ahí. Eh, parece ser que el, la cabina se ...conservó prácticamente intacta, subiendo hasta los 22 kilómetros de altura... ...para luego caer al agua... ...no sé si tienes datos de todo esto... ...que parece un poco un poco extraño todas esas noticias, ¿no? Eh, digamos que de las investigaciones... ...todo este tipo de investigaciones que que se hacen a raíz de un accidente... ...y que, y que hace una comisión de investigación... ...pues se llevan bastante en secreto... Uh -huh. ...hay teorías, hay conjeturas... Eh, la cabina del transbordador eh, tenía una construcción muy parecida a la que tienen las cabinas de los coches de carreras en donde están súper protegidos, el piloto está súper protegido y, y aunque parece que el coche se deshace al piloto no le pasa nada... Mm. Por eso se supone que a pesar de que la explosión fue tremenda, que la cabina pudo haber sobrevivido a la explosión. Pero fíjate que hablo en condicional, pudo haberlo hecho, no, no se sabe con seguridad. De cualquier manera lo que es evidente es que cayendo desde esa altura... Lo mismo da que caiga sobre el agua que sobre cemento. Sí. También decían que la NASA había utilizado un diseño erróneo de los cohetes de combustible sólido para satisfacer demandas de los políticos. Es decir, que hubo ahí como una prisa de los políticos por decir hay que hacerlo esto para, para salir adelante y tratar de ser los primeros en esa carrera eh, del espacio. En aquel momento ya eran los primeros. Yo creo que ya no había tanta tanta tanto empuje político, pero... Hay una cosa peculiar con respecto al, a la zona de lanzamiento y es que cuando hablamos de Florida siempre pensamos en un lugar paradisíaco donde siempre es primavera y la gente va en, en bañador por la playa y tal. Uh -huh. Y no nos damos cuenta de que en Florida en enero por las noches hiela y puede incluso nevar. ¿Sí? Eh, si una junta tórica de goma... De momento, examinarlas todas al 100% es, es prácticamente una imposibilidad. Pero si una de ellas tenía un pequeño defectillo, por muy pequeño que fuera, que no hubiera causado ningún problema en condiciones normales, el hecho de que la noche anterior nevara y, y se congelara la Junta, hizo que se estropeara lo suficiente como para luego causar el problema. Uh -huh. Ese accidente hizo que durante 32 meses se, se paralizaran los siguientes lanzamientos, ¿no? Efectivamente, y, y además eso mm, constató se constató de alguna manera que esa había sido la causa porque eh, se analizaron eh, millones de datos de, de información de los que manda el, el transbordador cuando sale porque todas las partes del transbordador están enviando datos a una, a una velocidad increíble y, y tras el análisis la conclusión más lógica fue eso. Yeah. Lo que sí parece ser es que el accidente fue el precio inevitable a pagar a cambio del progreso, ¿no?, de seguir adelante con esa esa carrera hacia el espacio. Supongo que, que todos los avances, eh, sobre todo cuanto más importantes, pues requieren algún tipo de, de sacrificio de alguna manera. Eh, teniendo en cuenta la cantidad de transbordadores que han volado y la cantidad de gente que hay en los transbordadores... tener dos accidentes a lo largo de toda la vida de los transbordadores no parece un precio excesivamente caro ya, te iba a preguntar si era, era peligroso volar no había habido demasiados accidentes, gracias a Dios no, no había habido, sí. el único accidente un poco serio fue el del Columbia cuando Cuando un pequeño objeto hizo un daño el borde de ataque de un ala mm. pero, pero realmente había habido muy pocos accidentes Ya, eh, casi la última pregunta ¿Tuviste en directo, estabais viendo en alguna pantalla eh, Esa retransmisión de, de la salida del Sanger? Ah, luego lo vimos naturalmente ah, luego, eh, pero en, en ese momento no lo estabais viendo No, ¿eh? no, en ese momento estábamos todos ocupados Mirando a nuestros equipos y asegurándonos de que todo estaba como tenía que estar Ya, ¿y qué sentiste cuando lo visteis? Bueno fue, es un poco indescriptible porque de momento la sensación que nos quedaba después del silencio tan tremendo que, que, pasó por los circuitos de voz y de lo que nos dijo Houston, pues era obvio que había pasado algo grave, pero una cosa grave podía haber sido que se abortara el lanzamiento y que el y que el transbordador estuviera planeando para, para aterrizar en rota, por ejemplo, que era uno de los sitios previstos para un aterrizaje de emergencia. Pero claro, no, no podíamos suponer lo otro. Eh, fue un, uno de nuestros compañeros que no estaba de turno en ese momento y que estaba eh, sentado en la cafetería viendo la televisión, quien vino a decirnos que había explotado. ya O sea, ¿se enterasteis por la televisión o por un compañero? Exactamente, por un compañero que nos dijo lo de la televisión. Y luego el, el sentimiento es, es rarísimo, es... Es una... Recuerdo que en aquel momento todo el mundo se cayó, ¿no? Nadie dijo nada, no no hubo expresiones de ningún tipo, eh. nos quedamos eh, cariacontecidos, eh, eh, y luego hay, no sé, como una no. extraña sensación de, de que has perdido algo tuyo Ya, ojalá no se dé muchas veces, afortunadamente no se da muchas veces Afortunadamente ¿Crees que el hombre llegará a Marte y viajará fácilmente por ahí afuera? hablando no, eh, mucho yo lo que sí puedo decirte con seguridad es de que yo no voy a verlo el, el viaje tripulado a Marte es un reto tremendo eh, el, la cuestión económica involucrada es increíblemente alta eh, yo creo que ninguna nación del planeta en este momento puede afrontarlo y una cooperación internacional que es la única manera de hacer un vuelo de ese tipo requerirá muchos años bueno Carlos González Pintado, asesor científico de la exposición NASA La Aventura del Espacio, que este, en este tiempo está por aquí, por Madrid. Gracias por haber contado así, como protagonista, en primera persona de esa, ese terrible accidente. Sí, sí, lo que lamento es eso, tener que haber contado algo que viví que fue un accidente. Sí. Espero que nos cuentes más historias cuando vayamos ahí a, a verte en esa exposición. Que Será es esa un mente. auténtico placer y espero entonces contaros historias más alegres. Seguro. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Hola, soy James Redfield Un saludo para Espacio. En blanco Cuando la niebla cae en la ciudad La canalla se oculta en el calypso Premio de poesía joven Radio Nacional El panóptico inverso de un Pip-Show Si tienes menos de 30 años Y quieres ver tus poemas publicados Apunta www.rtv.es radio Ahí encontrarás las bases del premio Nosotros esperamos tus versos hasta el 30 de enero. Aquí. Corre hacia la luz, Caroline, corre hacia la luz, cielo. Ahora claro, en sus mentes, él sabe lo que les asusta. Abra la puerta. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Cita con el misterio. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. 2 36, 2 y 36 en las Islas Canarias, casi sin voz. Nunca se sabe quién está al otro lado. ¿Eh, Franco Contreras, ¿cómo estamos? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia Espazo, Espacio en Blanco, a los del Facebook, a los que nos escuchan días posteriores en el podcast. Y a la gente que nos escucha en radio online, yo alucino la cantidad de, dónde de sitios están extraños, montones de lugares. Bueno. Eh, Beverly Hills tenemos gente escuchándonos ahora, en Lima, en Zapotán, Jalisco... Eh, montones de lugares Bueno eh, ¿De qué vamos a ir? Pues mira, vamos a seguir al hilo de... Espera, déjame decir Teníamos anunciado la visita de Matías Stefano. Tranquilos, estará en nuestro programa Contando cosas de esas que nos habéis pedido Pero seguramente hoy no va a poder venir Así que no va a poder estar No va a poder entrar Bueno, lo dejamos para la semana aquí Seguramente eh, Hablaba... Te comentaba la semana pasada Que había nuevas noticias sobre Uno de los grandes protagonistas Del misterio En este caso Y viene... y viene muy bien a cuento Crónica saco, Negra del Misterio Manuel Blanco, mejor, ¿no? Roma Santa con lo que nos contaba Juan por cierto, maestro de periodistas al que uno quiere desde hace mucho tiempo el tío mantequero era José Manuel Tobar 1913 alias El Moreno con él busqué las secuelas del asesinato de Manolito Sánchez en en las barriadas del Huelín de Málaga hablamos de otro para muchos saca mantecas. Bueno, ¿quién era Manuel Blanco Roma Santa? ¿Qué nuevos datos hay? ¿Qué pasó con Manuel Blanco Roma Santa? ¿Era realmente un hombre lobo? ¿Era un asesino en serie? ¿Era un psicópata? Bueno, durante Los pasados meses de final de año, el 2011, antropólogos, historiadores, comisarios de policía han sacado a la luz los últimos datos sobre la figura del popularmente conocido como hombre lobo de Ayariz y hoy te, a, te traigo a este archivo del Misterio Espacio en Blanco pues, los, los últimos datos. Uh -huh. ¿Quién era Roma Santa? Escuchamos a José Domínguez, periodista y escritor. Era una persona de facciones incluso tiernas, en algún sentido, de barba no demasiado poblada, tampoco demasiado pelo, un sujeto, un individuo que pasaría incluso desapercibido para su época, pero un individuo también y al mismo tiempo muy sagaz, muy preparado para por aquel entonces, sabía leer y escribir. Conocía mundo, había recorrido muchas tierras y era un hombre en cierta manera en buena posición. Disponía de algo que hoy para nosotros es normal y entonces era muchísimo más que hoy tener un automóvil. Disponía, en el peor de los casos, de una mulilla y en sus buenos tiempos de un caballo con los que recorría los caminos, como decía, más allá de Galicia. La historia de Manuel Blanco, Roma Santa, el hombre el lobo español, el hombre de Ayariz... Esta noche con sorpresas. Sí. Es así me, me contestaba en, en, en la Sierra de Mamede, en los, el lugar donde actuó Manuel Blanco Roma Santa, quién era o qué era eh, José Domínguez. sobre sobre Roma Santa no sabemos que nació en 1809 en Regueiros concretamente el 18 de noviembre que empezó con mal camino porque fue bautizado en la iglesia Santa Eulalia de Ergos como Manuela Blanco Roma Santa creían ahí, que era una mujer ¿no? ahí queda la, la anécdota y quizás tenga que ver con su final que ahora desvelaremos del que nada se sabía se casa con 22 años en 1831 con doña Francisca Gómez en viuda en 1834 y desde 1835 decide dar un cambio a. a su vida. Algo pasa que no sabemos qué es lo que es. Él se convierte en un, en un buhonero, en un... recorre los caminos, las corredoras de Galicia y de Astorias vendiendo todo tipo de productos y sobre él empieza a sospecharse que trafica con grasa y sangre humana. Se convierte en una especie de sacamantecas, o eso es lo que dice... la leyenda. El caso es que en 1843 se le acusa del asesinato del alguacil Vicente Fernández desaparece, permanece en, en, en paradero desconocido entre 1843 y 1844 en un pequeño pueblo abandonado que se llama ermida y posteriormente reaparece en otro pueblo que se llama Rebordechao en la sierra de Mamede entre 1845 y 1851 y aparece ahí haciéndose pasar o con una serie de comportamientos muy extraños, haciendo oficios femeninos. Sea como fuere, huye en 1852 y es detenido. Todo esto con la sombra de sacamantecas, de buhonero de la muerte. A me parece que le encargaban Eh, llevar eh, cosas de un sitio a otro y él se llevaba a la gente, a las mujeres ahora vamos a ir contándotelo porque son cosas que aparecen en el proceso en ese en esa causa 1778 que hay en el archivo del reino de Galicia causa contra el hombre, luego el único proceso el único litigio por licantropía que hay, que hay en España que está en el archivo del reino de Galicia bueno, ¿cómo se produce su detención? escuchamos si quieres Antonio Blanco historiador eh, lo atrapan por casualidad Eh, cuando se ve perseguido en Galicia huye, marcha a Castilla la Nueva, hacia el sur eh, buscando poner por medio más tierra, pero tiene la mala suerte que cuando está en Nombela en Toledo, pues unos vecinos suyos que él conocía de, de sus andanzas eh, lo descubren, lo denuncian ante el alcalde del pueblo y ya intervienen la, las fuerzas públicas ¿no? lo trasladan Uh, primero hay una primera comparecencia en Berín, y luego como su pueblo de nacimiento pertenecía al partido judicial de Ayariz acaban trasladándolo a Ayariz que es donde va a ser el juzgado, pero vaya, la detención fue por pura casualidad, porque tuvo la buena o la mala suerte para él de que se atopara con unos uh, vecinos que andaban en la siega en, en Nombela, en, en Toledo 3.42, 242 en las islas que me contando esta noche en Radio Nacional de España, la historia de el Hombre lobo, hombre lobo Español, se le detiene, se le lleva desde tierras de Toledanas hasta tierras gallegas, hasta Ayariz y ahí comienza un juicio que es, yo creo que histórico, no, nunca ha pasado nada igual, si quieres escuchamos cómo comenzó el juicio y las diferentes anécdotas que ocurrieron en el juicio, entre ellas la intervención de la Casa Real... De la reina Isabel II, uh -huh. ante un caso de lic supuesta licantropía y la intervención de un hipnólogo, un especialista en en, en en la mente. Escuchamos a Antonio Blanco. hay En realidad hay una primera condena en Ayariz a pena de muerte, a garrote vil. Luego, como era preceptivo el caso, se pasa a la audiencia de La Coruña. ...hay una primera vista en la Coruña en que eh, se modifica la pena... Y, ...y en una segunda sentencia se establece de nuevo, en una su, segunda sentencia en Coruña... ...que sería ya la tercera, se establece pena de muerte... ...en ese momento interviene eh, la reina Isabel II... ...que eh, recibe noticias de que un tal uh, Mr. Phillips... Eh, ...que él se define eh, una especie de, de hipnotizador... ¿no? Eh, ...dice que en sus experimentos... ...lo que está haciendo en Argel en ese momento... ...ha conseguido que alguna persona se convierta en lobo... ...entonces que es capaz de hacer el, el fenómeno al revés... ¿no? ...y que por el bien de la ciencia... ...pues que no deberían condenarlo a pena de muerte... ...la reina, por, no se sabe muy bien qué extraños motivos... ...pero bueno, por alguna razón... ...acepta esta petición... ...y manda una real orden a la corona. de que no ejecuten, que no cumplan la la pena, sino que lo condenen a perpetua, a, ¿no? a cadena perpetua. Y salva su vida en vez de... Se le acusan de 13 muertes, luego se le inculpan de 4 más, en total 17. El juicio comienza el 28 de agosto de 1852, acaba el 13 de mayo de 1854 y en ese proceso, con sus declaraciones, él afirma ser víctima de una maldición, de una fada que le había echado una bruja que le hace convertirse en lobo. Él se creía que se convertía en lobo. Él se creía o él afirma que se convierte en lobo. ¿Cuál era su modus operandi de los asesinatos? Me lo preguntabas antes. Bueno, pues Antonio Blanco nos nos lo cuenta. Historiador. Eh, según su relato, eh, se llevaba las eh, presuntas víctimas eh, con el pretexto de buscarles eh, colocaciones eh, económicamente favorables. Eh, todas ellas fuera de Galicia, en principio en, en Santander... y de camino a Santander, él tenía una profesión eh, propicia para esto, él era buonero, era vendedor ambulante, andaba de pueblo en pueblo, eh, de camino pues él le asaltaba esta esta locura, esta licantropía que y en ese estado de fuera de sí, que él atribuye a una maldición de cuando era pequeño, pues se convertía en lobo, se revolcaba en la tierra, eh, cogía forma eh, de lobo y, y devoraba a sus víctimas. ¿no? Ese es el relato que hace durante el juicio que es realmente espeluznante. ¿no? Pero parece que suenan los lobos detrás de esa conversación que está teniendo él. Los perros, los lobos. Te, te puedo asegurar que cuando he recorrido en dos ocasiones la sierra de Mamede por, por especialistas como, hay como José Domínguez, hay mucho lobo, mm. y, y, y uno presiente y siente el miedo a Roma Santa, todavía en los más ancianos. Es, es un nombre que produce desasosiego. ¿Cómo era su personalidad? Yo he podido tener las dos mil páginas de ese sumario, Causa contra el hombre lobo, ...causa 1778 y la verdad es que es un personaje que todavía alberga multitud de interrogantes. ¿Cuáles son algunas de esas interrogantes? Nuevos datos que salen a la luz de la personalidad de Roma Santa que se desconocían. Nos, los cuenta, nos lo cuenta Luis García Maña, comisario principal y jefe superior de la Policía Nacional. Los peritos de entonces, los médicos de entonces, denominan un carácter bilioso... ...y dicen que tan pronto puede generar una impresión de paz... como de eh, furia. Psicológicamente era capaz de transformarse en una persona violenta eh, a una persona absolutamente pacífica. Y así terminó los días, puesto que terminaron yéndolo a, a visitar las señoras y señoritas de la alta sociedad coruñesa ...a una de las últimas prisiones, no fue la última donde estuvo... ...pero a una de las últimas prisiones aquí en Coruña... ...porque él impartía bendiciones por una pequeña, en fin, dádiva... Eh, ...de alguna manera ese gran criminal... ...que se presentaba en los periódicos de la época... ...tenía la otra cara... de una especie de santón de persona próxima a lo que es el mundo espiritual. Esto no lo sabía mucha gente, ¿no?, este aspecto espiritual del no, no, lobo. Yo recuerdo cuando entrevisté al profesor de antropología José Ramón Mariño, había una serie de documentos en los que se hablaba de esa personalidad, no sé si es decirte, afeminada. Era muy particular y, sobre todo, muy religiosa. Lo realmente impactante era... que ángel y demonio convivieran ¿no? mm. quizás muy propio de los asesinos en serie ¿no? de este mm. mundo de los psicóquiles tú fíjate, Antonio Blanco nos, nos hablaba de licantropía, la licantropía es un término que hace referencia dentro de la psicología a cualquier monomanía que tenga una persona al quererse un animal ¿no? y tenga sus facultades, eso desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista físico, se entiende la licantropía como una enfermedad que es la hipertricosis, que la puede haber névica, que es exceso de pelo en la cara o la hipertricosis lañinosa que es exceso de, de pelo de cabello en, en el cuerpo y además el término proviene de la de la mitología no del rey Licayón, rey de arcadia que tendió una trampa al dios Zeus haciéndole comer a uno de sus hijos, le descubrió y los convirtió a todos en lobo y el mito de, del hombre bestia lo encontramos en, en, en todo el planeta, ¿no? Hombres jaguar en Sudamérica hombres llena y león en África hombres oso en los países escandinavos hombres zorro y tigre en, en Rusia, Manuel Blanco Roma Santa era un gran enigma y uno de los grandes enigmas, ya no solamente a su personalidad que ahora sí que les abordamos en ese modus operandi por qué mataba y qué es lo que le hacía matar, si verdaderamente era no una decían era cuál fue su final. Se perdía toda la documentación, no hay documentación. Bueno, pues Félix Castro, abogado y antropólogo, quizás es la gran noticia de para esta sección y para este tema, para Manuel Blanco Roma Santa, ha descubierto qué ocurrió con él. Se sabe cuándo murió, dónde murió y dónde está enterrado. Pero se había dicho que no se encontró su cuerpo y es que las tres Las tres posibilidades que había era que todavía se siguiese en libertad, lo cual reabrió o realimentó la leyenda de que hubiese escapado por esa intervención que nadie acaba de explicar, que es la de la reina Isabel II, por uh -huh. por, por ese doctor, Philip. Existía la posibilidad de que muriera en la cárcel, tanto en seguramente en Orense muchos decían que vestido de mujer dando esas bendiciones y la tercera es que hubiese sido ejecutado la última desechada pero no se sabía que había no ocurrido. se sabía y ahora Félix Castro los hermanos Castro antropólogo y abogado han descubierto qué pasó con Manuel Blanco Roma Santa le escuchamos investigando eh, todo lo que era la prensa alrededor del caso pues vimos una revista de años después del, del juicio en que hablaba una persona que se llamaba Ant... de San Martín de la Coruña, en dicha revista, eh, contaba que había ido a visitar a Roma Santa a la cárcel. Entonces esta persona contaba que, que al, el, al final pues había ido a parar a Ceuta sin que nunca hubiéramos arrepentimiento por los hechos eh, y los crímenes que había realizado Entonces seguimos investigando y fue cuando ya vimos eh, las eh, noticias de prensa en de la, del 21 de diciembre de 1863 co comunicaban el fallecimiento en celta de, de esta persona y ponían nos es criben de Ceuta con fecha 16 del corriente que el desgraciadamente célebre manuel blanco roma santa conocido en toda españa por el hombre lobo por consecuencia de sus atrocidades y fechorías y que juzgado la coruña fue condenado a presidio falleció en el de aquella plaza el 14 del actual a la edad de 50 años siendo víctima de un cáncer en el estómago por fin se supo. Tratamos en esta última época del espacio en blanco buscar respuestas Aquí está quizá la respuesta al ministerio de Pablo Blanco, Roma Santa. 16 de diciembre de 1863 murió con 50 años de edad fue enterrado en una fosa común del cementerio de Santa Catalina, en la parroquia de Santa María de los Remedios en Ceuta. No hay registro oficial porque no, no comenzaron a hacerse hasta 1869 pero eso no hay libros ni registros de, de su muerte solamente en Noticias de Hueco grabado. Quedaría Más enigmas. Y el siguiente es: ¿verdaderamente era víctima de una maldición o pudo pasar en un asesino en serie, frío calculador, era un vendedor de grasa, de material humano, de grasa, de sangre? Bueno, hay una teoría que ha cobrado mucha fuerza. Luis García Maña, comisario principal y jefe superior de la Policía Nacional, nos la desarrolla. La teoría de los crímenes bajo el cornezuelo. Un derivado alucinógeno de donde se extrajo Hoffman el, eh, la síntesis del LSD. Lo escuchamos. ...encontré eh, un artículo eh, de oficio... En, ...en un boletín oficial de la provincia de Orense... ...donde el gobernador civil a la, a la sazón Javier Gobantes... ...advierte de una intoxicación muy notoria... ...pero que estaba causando daños muy importantes... ...a las personas y a los animales... ...esa intoxicación se derivaba del uso del cornezuelo... ...de ese hongo parásito que tienen las gramíneas... ...pero particularmente el centeno... Y el centeno era la base del pan de la Galicia de Interior. Y debido al hambre, la gente no estirpaba, no retiraba eh, ese hongo del resto del grano, con lo cual molían todo y hacían un pan que causó, y esto lo constata eh, este documento del gobernador civil de Orense, intoxicaciones importantísimas. Las mutaciones en la percepción sensorial que produce el LSD cuando Eh, lo ingieren ciertas personas que tienen a su vez determinadas tendencias, determinadas patologías. Se parece mucho a la descripción que tanto los médicos de la época como el propio Manuel Blanco Robasanta hace del momento de la transformación en lobo. Un hombre como Manuel Blanco Robasanta, que consumía, porque era el único pan que había en aquel momento, precisamente pan de centeno, lleno eh, de, de ese hongo parásito. Eh, es muy probable que eh, pues eh, pudiera haberse intoxicado y creerse que se había transformado en ese animal totémico, mítico de Galicia que era el lobo y que bajo ese influjo pues producir esas muertes qué curiosa explicación ¿eh? Puede ser una de las explicaciones. Yo personalmente sigo pensando que fue un sacamantecas. De hecho, en su modo superante no le capturaron entre 1843 y 1851 porque cada vez que secuestraba a mujeres y a sus hijos mantenía correspondencia falsa con el resto de sus familiares, con lo cual había una intencionalidad y seguramente era la de robar su sangre y la de robar su, su grasa para bueno, trabajar con, con, con esos materiales. El enigma es quién era, quién es, que supone Manuel Blanco, Roma Santa. Y Antonio Blanco, historiador, nos lo contaba así. En principio es un personaje misterioso eh, sobre el que se pueden hacer muchas valoraciones, muchas se pueden establecer muchas hipótesis y que des, eh, se ve sometido a un juicio por unos crímenes de los que se le acusa, pero de los que nunca hubo absoluta certeza que cometiera. Con una biografía compleja que... muchos casos aún está por analizar con detalle y que se presta a, a muchas interpretaciones era un eh, psicópata tremendo era una persona eh, lista calculadora que sabía perfectamente lo que hacía era un simple una especie de, de, de buscavidas no de, de contrabandista que andaba a buscar en este caso pues su carnaza humana no era un alucinado inconsciente de sus alucinaciones no se sabe muy bien pero por lo menos sabemos que su cuerpo yace en un cementerio en Ceuta, en Ceuta era en Ceuta, en, Ceuta. en Ceuta el cementerio Santa, de Santa Catalina en la parroquia la de Santa María de los Remedios lobo Manuel blanco Roma Santa. Gracias, Fran. Seguiremos usando, buscando respuestas a esos misterios que trae nuestro mundo. Se feliz, sed felices hasta la semana que viene, Miguel. Gracias. Nosotros tenemos que terminar dándoos las gracias por la inmensa cantidad de llamadas, vuestras atenciones, la forma de participar con nosotros. Os lo agradecemos. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores: Yolanda Caparrós de Madrid, Alejandro Fernández Pan de La Coruña, Eva Núñez de Madrid, Rafael Santaella del Facebook y Mohamed Salad de Girona. Ponernos en contacto con nosotros para que os enviemos ese libro, El caso, eh, el, el aniversario de los 60 años de este periódico El caso. Y a ver, es que, que curioso eh, Disfrutar de la semana, nos vemos en aquí La cita con el Misterio en Radio Nacional Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música Y la invitación a que sigáis en esta sintonía Ha sido un placer, cuidaros, nos vemos Cuatro años de felicidad intercala Cuatro años de desconfiadas las miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre derramado sangre que brota del fondo del corazón que maldita sea que pasó con mi razón. El roto con el pasado. En mil caras para decirte que si vidas vida tiene un gato, seis vidas ya he quemado y esta última. Y ahora me encuentro en medio de este lago con los pelos de punta recuerdos del pasado y con la frente arrugada mirando la explanada y pensando en ella que me dio todo por nada no puedo olvidar su cuerpo desnudo. y me revienta pensar que puede estar encima suyo cuando pienso que alguien dos citas cada semana, de dos a cuatro de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos espacio en blanco en Radio Nacional de España